Manda tu número a Quiero una broma y te marcamos. Y tengo a Mirella. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás tan Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú? Muy bien, todo. Perfecto para la broma. Estudias, trabajas, este... vendes medias. No, no, no. Estudio. Me dedico a estudiar ahorita. Ah, ¿y qué Estoy estudias? La mitad de mi carrera. Se llama ingeniería y empresarial. Oye, ando muy preguntón ¿no? y me bien ¿Y me qué te importa, panda? Yo hablé para hacer una broma ya. Oye, ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién? ¿A quién? A mi novio. ¿Cómo se llama el novio? Mi novio se llama Orlando. ¿Cuánto tiempo de relación con.? De Orlando? Llevamos dos años cinco meses acabamos de cumplir dos años cinco meses ¿Dos años cinco meses? Ya ella la lleva, ¿no? Sí, pues ya ella lleva muchísimo tiempo de novicia. Oye, qué broma para, para celebrar estos dos años y medio? Ah, bueno, mira lo que pasa es que bueno, ya llevo mucho tiempo con él entonces yo estoy así súper emocionada y que ya, ya quiero casarme y ya quiero boda y bebés y todo, ¿no? ¿Ya está planeado? ¿Ya estás pedida y dada o no? No, tampoco, tampoco <risa> O sea, que dos años y medio, pero, digo, van en serio, pero no hay nada en concreto todavía. No, todavía no. Bueno, siempre me dice que sí, que, que llamé y que el otro año y así me trae, ¿no? Mm. Pero bueno, precisamente por eso le quiero hacer la broma, porque pues yo siempre le digo que, este, pues que ella es tiempo como de, de echarle ganas, ¿no? De trabajar, porque, bueno, lo que pasa es que sus papás no lo dejan trabajar. Este, es prácticamente único, entonces así como que le dan... Pues qué que pueden, ¿no? O sea, está Mire bien, ya y... te quieres casar con un papanatas entonces. <risa> no, no, no, eso es un chicas, eh. Le echa muchísimas ganas Oye, pero... no trabaja, todavía sigue con el cordón umbilical Ay, no. Lo atiende papi, mami Pues por eso es que no se ha comprometido bien contigo No, no, no, para nada Es una situación totalmente diferente Ay, Estás tan enamorada que lo justificas Sí, creo que sí okay. No, pues bueno, él me dice que terminando la carrera y todo, ¿no? Pero okay. bueno, por eso eh. le quiero dar una pequeña lección ¿Y, y, qué, y, qué, y qué va a hacer? ¿Qué bromita para que le des lección? Ah, bueno, mira, hace... bueno Cuando iba a la secundaria pues, tenía un novio, ¿no? Así duré como tres años con él, yo creo, pero sí, de novios de casi amigos, ¿no? Entonces salimos de la secundaria y pues me siguió hablando y yo a él y todo. Entonces hasta la fecha pues nos seguimos frecuentando, él me habla, me mensajes y todo. Entonces, por ejemplo, bueno, yo me llevo súper bien con mi novio, me tiene mucha confianza, este, bueno, eso así, ¿no? Muy, muy, me tiene muchísima confianza, entonces pues cree todo lo que le digo. Entonces... Casi siempre le digo que voy a salir con Raúl Porque pues me invito un café ¿Y o... quién es Raúl? ¿Quién Raúl es? Es, mi, es mi novio, el de la secundaria Ah, ok Ajá, entonces yo siempre le digo que, que Raúl Ah, y para eso, bueno, Raúl, él ya trabaja okay. Entonces ya así como que ya tiene sus cosas y todo Ya, ya tienen algo que ofrecerte Ya, <risa> entonces, bueno, la broma consiste en que Pues yo le voy a... Bueno, ya de hecho ya lo preparé, o sea, a mi novio ya le dije ahorita que salí con Raúl y que me fui con él y que estoy con él, ¿no? Ahorita. Oye, ¿pero cómo reaccionó cuando le dijiste que, que, que había salido con Raúl? ¿Te dijo, ah, qué bien, me lo saludas o qué onda? Ay, no, pues no, pues se mol... como que se molestó, me dijo que por qué, si tenía cosas que hacer aquí en mi casa y cosas así. Pero pues yo le dije que no le estaba pidiendo permiso, que me iba ya y me dijo, bueno, pues como quieras y cosas ¿Y hace cuánto tiempo que... de ese comentario, de esa llamada que le dijiste que ibas a salir con ¿Con tu Antes, ex? Hace como una hora, más o menos. Ok, entonces tú ahorita supuestamente estás tomando un cafecito. Ajá, entonces, pero yo le quiero decir que, que ya tiene como cuatro meses o más, que pues yo estoy saliendo con Raúl de y y que la verdad nos entendemos muy bien y que tiene mucho que ofrecerme y me propuso que nos casemos. Entonces que su mamá y su papá están de acuerdo porque pues me llevo súper bien con ellos y así. Oye, entonces, está muy bien tu broma, eh, digo, yo creo que está chida, pero... A mí se me antoja como para un número disparado, chan. O sea, porque no, no. si estás celoso, el antecedente, tú ya le dijiste que iba a ser con Raúl, ya me los enchiló. Y de repente que sonar el teléfono y estés... Mmm, el otro Raúl, Ay, no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo crees? No, no, no, no. Te estaría chingando. No, ¿cómo crees? No. ¿Qué, te da frío o qué? Pues algo. Mm, chale, para eso me bueno, entonces tú estás en un restaurante, le vas a hablar y le vas a decir que este Raúl te está proponiendo matrimonio. Ajá. este Tú te separaste un poquito, entonces que lo vas a terminar porque te vas a casar con el otro. Ah, que ya llevamos planeándolo un tiempo Y que las veces que ha sonado mi teléfono Es porque era Raúl y yo cuando estaba escondida Y cosas así ¿Neta no prefieres el número disparado? <risa> no <risa> Neta, no. Esa, esa está buena este, Bueno, obviamente tú te vas a hacer pasar por Raúl Y obviamente pues también vas a hablar con él ¿Y a hacer... Raúl y Orlando ¿Se conocen? ¿Han hablado? Solamente una vez se han visto, pero no han platicado ni nada ¿Qué edad tiene Raúl? Raúl tiene 22 ¿Cómo habla? Eh, es medio, muy educado. Medio tonto, así me. Bueno. <risa> no, no, es algo presa el chavo, pero es muy educado. Oye, Man. ¿estás seguro que no quieres número disparado? <risa> es que Ay, hablo. no me da miedo, eso sí me da miedo. <risa> ¿Por qué te da miedo? <risa> ¿Por qué? <risa> pues es que no sé cómo vaya a reaccionar. Mejor eso Y ya lo que salga Pues ya Oye Mándale. ¿Segura que no quieres Hombro disparado? <risa> no ¿Segura? Estoy segura Neta Te va a doler Pero te va a gustar <risa> No, no, no Sí, mejor así Te va a gustar <risa> Bueno, <risa> vamos a marcar Sí ¿Estás gracias. lista? Sí, estoy lista Oye mande ¿segura que no quieres número disparado? <risa> no, no quiero número disparado Es que ¿segurisísima? No se... sí, segura <risa> está bien, marcamos ahora escuchas el panda show Mmm, bromas ¿qué tal pandita? buenas noches un saludo desde Saturancingo un saludo para altito viejo tibio cara de guagua las bromas en el panda show claro música la mejor FM excelente ¿segura que no quieres número disparado? <risa> no pandita <risa> ahí está el restaurante oye Vale. Seguro no quieres Oye, para? primero le voy a hablar yo. ¿tú? Sí, tú, tú, tú, tú. Okay. ¿O yo? Bueno. No, yo, yo. ¿Bueno? ¿Sí, quien habla? Ah, soy Mire, Mireya. Ah, Hola, qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Haciendo lo de la peca. Te... Ah, ya. ¿Estás ocupada? Un poco más caliente. ¿Por qué? Sí. Ay, es que. Bueno, es que te dije que tenía que hablar contigo. ¿Me traí eh, por fin? No sé. Bueno, es algo muy importante y. No sé si puede esperarnos hasta mañana. ¿Esperar? Pues sí, no sé si esperar. Yo creo que mejor te lo voy a decir ahorita para que lo pienses toda la noche y mañana mire, nos vemos en la escuela. Mi amor, mi amor, yo soy el caballero, déjame hablar. Mañana con él. nos vemos en la escuela y mire, mi amor, no vengas por mí, por favor. Mire. ¿Va? Déjame hablar con él, por favor. ¿Por qué? Dime. Mira, tengo una situación con Raúl. Ajá. Uh -huh. ¿Qué? Algo que... No lleva nena. mucho tiempo, pero ya tiene mucho tiempo que lo conozco. Es mi función, Entonces... nena. déjame hablar con él ¿Orlando? Hey, sí, dime Raúl, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí echando coffee con Mire ah, ¿Cómo estás? Oye, este... Bueno... Lo que pasa es que... Bueno, ahí está un poco nerviosa Y... Y bueno, la cité. Nos hemos visto ya en otras ocasiones Es que le estoy proponiendo matrimonio O sea, verdaderamente tú sabes que fuimos novios Y llevamos cuatro meses viéndonos Entonces ella me está aceptando el anillo Para que nos casemos Pero obviamente Pues estás tú de por medio Qué bueno, dos años y medio ya aburridos Disgusto. ¡Oh Dios! Entonces creo que es mejor por eso Le estoy diciendo que yo hablo primero contigo Porque al lado tiene un caballero Que realmente la ama Y que bueno Que en estos últimos Cuatro meses Yo acepté Y aceptó El seguirnos tratando El El ver si realmente congeniamos Y la verdad que padrísimo Entonces creo que Ha llegado el tiempo De que Ahora sí Ella te diga Lo que te tiene que decir ¿Ok? Ok usted... nena, nena Ahora sí mi amor Tranquila Gracias Bueno Bueno ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, ¿es en serio? Sí, yo llevo esperando mucho tiempo que tú me lo pidas Y si no lo haces Yo ya te dije que quería estar bien contigo Quería hacer las cosas bien Pero creo que tú no pones nada de tu parte Ajá. Llevo un tiempo saliendo con él Las veces que sonaba mi teléfono Era él y las, los mensajes y cosas así Yo no te había querido decir Porque al principio creí que era algo Pues algo que iba a pasar Algo que que no iba a tomar importancia a mí pero pues con el paso del tiempo se fueron dando diferentes circunstancias con él y yo creo que es lo mejor decirte las cosas así porque no quiero lastimarte pero tú lo estás haciendo yo te dije porque estoy estuve esperando muchísimo tiempo que tú me lo dijeras y no lo haces pero si sí lo tenemos planeado no no tenemos planeado nada yo ya te he dicho muchas veces hemos hablado de eso muchas veces y tú siempre le das vueltas y vueltas ¡Oh, Dios! Pues no sé, pero mira, yo también ya te dije, es que hay que buscar un trabajo, hay que hacer yo te estaba, algo y... Yo te estaba dando no, no sé si no quieres o no sé si, si papás que te digan, o no sé qué anda. Nada más dime, yo sé que has salido con él y de seguro han tenido más, más que una plática. ¡Oh, Dios! Mira, hemos tenido muchas cosas. Obviamente no te lo voy a estar diciendo porque pues son cosas personales. Pero sí te quiero decir esto, o sea... Yo creo que puedes entenderlo. Raúl tiene muchas cosas que ofrecerme y yo sé que es algo rápido y, y a lo mejor mis papás van a sacar de onda. ¡Pártalo! Pero es algo que yo quiero. Y quiero que tú lo entiendas y no quiero quedar mal contigo. Por eso te lo estoy diciendo ahorita y por eso te está hablando él también. ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Sí, si no estuviera segura no te lo estaría diciendo. ¿Pero por qué, mire... Pues yo no puedo perder esta oportunidad. Yo te dije muchas veces que ya no quiero estar en mi casa. Yo creía que contigo iba a tener un futuro, pero pues al parecer tú no pones nada de tu parte y. Y no, tienes, ¿seguro que no pongo nada de mi parte? No trato de hacer que cada día sea diferente. Ajá, no Tratar sí. de superarnos. Ya te dije que acabar y después ya casarnos y todo. Ay, y, y cuánto tiempo va a tener que pasar para eso? Va, va a pasar muchísimo tiempo. Y la verdad ya. es que, ¿sabes? Tú no, sabes perfectamente que yo he pensado eso. Que una relación larga de novios no dura en matrimonio. si ¿sí lo sabes. Yo no quiero que me pase a mí eso. Yo te dije que no todas las relaciones son iguales. uno Pues yo no quiero que sea la mía parecida o sea, a la demás. Entonces, si llega otro y te ofrece igual, vas a, y ¿vas a decirle que sí, ya? Mira, de todos modos, lo que me digas, yo ya no voy a dar un paso atrás. ¡Ay! Ya tiene tiempo que, que me estoy viendo con él y voy a su casa y su mamá me trata bien. Todo ese cuento de Abby se lo inventé porque pues obviamente me ibas a preguntar que esté tanto hablaba con él. Pero, como te digo, es mejor decirte las cosas así. ¿Sabes qué? No, nunca esperé esto de ti. Pues yo tampoco esperaba que tú te quedaras con los brazos cruzados nada más tanto tiempo. No, ¿sabes que Mejor mañana platicamos, ¿no? Como quieras. Así, así no, no puedo practicar bien. Como quieras, Bye. adiós. Nena, no necesito tanta explicación, o sea, lo que <susurra> No manches Oye pero, ¿Pero por qué no redondeaste, chancluda? ¿Por qué qué? ¿Perdón? ¿Por qué no redondeaste? Ya estaba en la lona Ya todo bien ya Te faltó ser contundente O sea, ya lo tenemos O sea, entraste tú Entre el supuesto... ¿Cómo se llama? El supuesto Raúl, Raúl. Eh, le, le damos credibilidad Él se queda sacadísimo de onda Porque no se lo espera Después te paso el, el, el, la estafeta Tú empiezas a darle la explicación Pero demasiada explicación Y te faltó darle, pues no sé Cosa ya más concreta como Ya no me gustas, tus besos ya no lo siento <risa> Cosas así, no siento la nada Al hacerlo contigo Realmente tiene mucho más que ofrecerme Raúl en el sentido económico El si trabajo, o sea, ya no le dijiste nada Puedes entrar tú Pues yo estaba entratando Bien mi amor, bien, no le digas no todo, bien, bien. Y Nunca me pelaste No, no, no, puedes entrar tú Y le puedes decir que, que Fui al baño y que tú decidiste Hablarme en ese tiempo Para hablar con él, quedar bien las cosas, cosas así Y ya pedirle que ya nos acerque. ¿Qué tiene tuyo qué tiene tuyo que te pudiera regresar? ¿O tú, o tú eh, qué tienes de él? Para eh, decirle tal cosa, tal cosa, tal cosa, te la voy a mandar o te la voy a llevar o la voy a tirar a la calle. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que ¿Qué? vamos juntos en, en, el, en el mismo salón de la universidad. Me lleva el tren. <risa> Ese es el problema. Creo que después de esto, sí merece una llamadita de número disparado. Ah, ah, <risa> Como te decía, lo tenemos en la lona. ¿no? ¿okay? Marcamos un número que, que no es el tuyo. Okay. Entonces tú imagínate que esto fuera real sí. Y te voy a explicar por qué O sea, yo como Raúl Pues estoy de un estilo sarcástico Y, y así medio como diciendo Ya no manches, o sea, ya Mireya es mía Yo gané Ajá. Entonces se quedó todo en el limbo Porque no se ha concretado nada Entonces tú imagínate que recibo una llamada donde, Es que así me lo imagino yo Donde obviamente yo como canijo Como este Raúl, marco Que es el número disparado Entonces él va a decir, bueno, y tú y yo estamos mm, ay, sí. La voz va a ser maravillosa Y tú sí, no, yo te amo también Estamos quedando unos besitos Sabroso <risa> Posteriormente va a colgar Y yo le vuelvo a, Maya a marcar Ya de una forma muy cínica Como diciendo ¿Qué hubo, güey? escuchaste <risa> y ya le digo que yo soy mejor tengo lana que soy mejor partido y que él es un pobre papanata si así cerramos la broma <risa> ok está bien ¿te late? sí está bien bien ¡Ah! a ver por favor nada más te voy a pedir un favorcito sí ¡Vete a lavar la boquita, por favor! porque qué tal si te doy ah. la muchacha? <risa> ¡Mireya, nos vamos a dar unos besotes tú y yo! La <risa> traigo limpia después de comer. comí? ¿Qué comiste? Comí rebas con crema, panita. Y yo comí ya. unos camaroncitos a la parrilla con tocino. ¡Ay, Pero déjame decirte que todos los días me lavo la buchaca. O sea, sí. Hay veces que no y sí me han reclamado que por las bocinas les llegue el tufo, asilando, perejil y cebolla. O sea que yo los traigo bien limpiecitos. Ah, bueno. Entonces, ¿puedes, ¿puedes lavarte la Boca, por favor. Ya, ya estamos. No, no, no, no, no, no, no, no, por favor, por favor, por favor, hay que ser higiénicos. Ya, ya me los lavé después de comer. No, por favor, por favor. Es más, espérame. Es más, lo voy a hacer enfrente de ti. Espérate, mira. Agua. Vamos a empezar, le pongo el cepillito. Ajá, ajá, ajá, ajá. Ajá. А. Вот так. Así que por favor, váyase al baño ¿Tienes teléfono inalámbrico, no? ¿Es tu celular? Sí Órale, a lavárselo sí No, no, no estoy hablando en serio No, estoy no, hablando en serio, mire ya sí, no. O sea, ¿tú crees que realmente los besotes no se sienten? ¿O, o cómo? ¿Eres eres rígida o cómo? No, pero... ¿Qué, pero tiene, yo... ¿qué tiene de malo que te laves la boca como yo me la voy? ¿Qué tiene Llámela a la vez. ¿Quién es el artista así que realmente que dice yo si me casaba? ¿Quién es tu no. tipo de hombre? Orlando es mi tipo de hombre. ¿Qué, qué, ¿Quién? Orlando es mi tipo de hombre. Ay. Orlando. ¡Ay, no manches! Sí. ¡Tú no vienes. no manches! ¡No, no! ¡Cállate, no! no ¡Hablo en serio! ¡Hablo en me serio! de esta manera la parra. Ay. Bueno, imagínate que es él, ¿ok? Cierras tus ojitos. <risa> y imagínate, todo esto es ficticio, okay, que ¿Qué es la broma? Y así el momento de besar... Obviamente que sí. Y dices, por favor, parte fundamental, dices el nombre de Raúl. Sí, Raúl, no, no. Y yo te voy a hablar de la boda y que vamos a tener hijos y todo. Sí, no. Y nos damos el atascón. ¿Lista? Aquí se ve. mira, Marco ahora. Mmm, bromas. Cándame, panda. Saludos desde el Salto, Jalisco, México. Las bromas en el Panda Show. Claro, música sí, claro. La mejor FM. Excelente. Estamos en el restaurante todavía. Sí. Bórate los labios porque los traes muy resecos A ver, acércate. ¿Mm? Ay, hueles rico. Hueles rico, eh. Ven, vente para acá, a ver. A ver. Ah, a ver. Ah, no quieren, ah. De verdad, mi amor, no a pasar muy bien Ven. Oye, pero ella está muy tímida, es muy tímida, ¿eh? Pues ¿eh? es que apenas empezaba ¿eh? pues, pues sí, pues esta se emocionó bien rápido, o sea, se venció, pero te sentí muy tensa. ok, okay. okay vamos a echarle la segunda. Órale, repetimos okay. acción. Siguiente, estamos en el restaurante. la llamada se cobrará al terminal. lo ¡So siguiente. ¡Poquito! Oh, que apagó el teléfono! No, no me gustaría estar en los zapatos ¿eh? de tu nombre. No, no salimos en calvo, el restaurante. La, la llamada se cobrará al terminar. No, no, no es cierto. No es cierto. Lo apagó. Híjole, a su casa solamente. Bueno, vamos a marcar a la casa, pero vas a entrar tú. Vamos a cambiar un poquito de estrategia. Okay. Sí, ok. Yo te voy a arrebatar el teléfono. Ok. Ok. Sí. El pretexto que vas a utilizar, ¿qué tiene o tú qué tienes importante de él? Tengo su laptop. Ah, bueno. Dile, oye, ¿sabes qué? Este, ¿vas mañana a la escuela? Sí. Bueno, entonces le digo, oye, nada más, un favor, te estoy marcando a tu celular, pero lo tienes apagado, pero se cona. Oye, nada más hablo para decirte, mañana te voy a llevar tu laptop y lo que se te ocurra de cosas. Te voy a pedir el favor que me lleves eso, este, y dile que terminando la escuela te vas a cambiar de escuela. Este. Ay, sobre relación sobre ese tema, YouTube voy a arrebatar el teléfono para ser un poco irónico y cínico. ¿De acuerdo? Y así cerramos okay. la broma. Marco obra okay. del panda show. ¡Las bromas en el panda ay, el show! Teléfono. Claro, música. ¡La mejor FM! Le regresas al laptop. Así ya como tratándola así como Naquito. Ya vas a ser la señora de Raúl. Vámonos. Bueno. Hola, buenas noches ¿Se encuentra Orlando? ¿De parte de quién? De Mireya Ah, ahí espérame Sí, gracias Se cae, se cae, Bueno no. Oye, te estoy marcando tu celular ¿Por qué lo pagaste? ¿Para qué? ¿Para que no me estás molestando? No, gracias Oye, es que tengo... Mira, en buena onda te estoy diciendo las cosas Mañana no vengas por mí Porque no me voy a ir contigo Mañana no voy a ir a la escuela. ¡Oh, Dios! Nada más, yo creo que iría en la tarde a dejarte tu lap y las cosas que tengo aquí. ¿Vale? ¿Pero por qué? Pues ¿Por ya qué te dije por qué. Esto? Ya ya te dije por qué. ¿Me lo juro? ¿Conoces Sí, ya te dije por qué. ¿Me lo juras? Ya, ya te dije, sí te lo juro. ¿Me lo juro? Sí, sí te lo juro. Ya, ya era hora. Yo no iba a dejar pasar más tiempo. Entrega su laptop y todo Ya mire Ya, ponga, ya. Está bien ya sí. Bueno Bueno Orlando o Raúl ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Oye Pues ya creo que ya estuvo ¿no? Por eso entonces ya güey Ah Ok Están chingando espero. ya Espérame Aquí te espero mi amor Sí No tardes ¿Escuchaste la llamada que hice? Sí güey ¿Escuchaste cómo nos besamos? Vete a la verga puto Ay Bueno Bueno Bueno ¡Ay! ¡Qué rico! Ah, no, no, no, no, no. No, ¿Viste a dónde me mandó? <risa> ¡No manches! <risa> me mandó, pero... Le marco, le marco, le marco, marquemos. ¿La cierras tú o la cierro yo? Yo creo que tú le dices que, okay. que si no siente nada por mí o cosas así. Okay. A ver si no sé qué más. Va. ¿Qué quieres? Bueno. ¿Qué quieres, Oye, bebé? ¿qué te pasa, Naco? Sí, de, de verdad que eres despreciable, eh. Sí, güey, ya Me habían dicho que eras naco Sí, sí, sí, güey sí, Yo no sé por qué Miré se enredó contigo Sí, quién sabe, ¿no? Es verdad, eh Es un acaso Sí, güey, lo que diga. Y yo nos amamos Sí, güey, sí Te seguro tú no sientes nada por ella? Sí, güey, sí ¿No lo sentiste? Sí, sí, sí Pero bueno Sí, ¿qué? ¿verdad? <risa> ¿Cada quién? <risa> no sabes ni qué decir, ¿verdad? No, pues no No, no tienes las palabras ni nada no, sino que para qué pelear con está, un. No, yo para no quiero que pelear, pelear con espérate. ¿Qué no no va a de caso. pelear? Es aclarar las cosas. ¿Para qué pelear con alguien que no tiene el caso? ¿Con alguien que no tiene el caso? Tienes razón, yo no quiero pelear ni mucho menos. ¿Está, entonces, Pero aquí estoy hablándote para demostrarte que realmente, mire, tiene un hombre. ¡Oh, Dios! no tiene ni quien muerto, no tiene ni trabajo ni nada. Está bien, güey. Ofrécele todo lo que quiera En fin, perdedor. Sí, sí, sí. No vale la pena. Sí, ¿verdad? Pero te no, digo que no. es lo peor de todo. Sí. Y te lo voy a preguntar. Espero que realmente me lo contestes. Dime cómo soy el Panda Show que esta es una broma. A toda máquina, baboso. A toda máquina, bestia. Zokito <risa> Loki. Orlando estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Orlando estás ahí. Sí. Eh, eh. ¿Te gustó tu bromita, compañero? No oh, mames, se pasaron ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con tu bromita, Orlando? ¿Eh? No oh, mames Y te digo una cosa, mirella Besa <risa> mira ya, Dile a tu canchanchan por qué le hiciste la broma, chancluda. Ay, mi amor, no te enojes, mira, te la hice porque llevo mucho tiempo diciéndote de que ya me quiero casar contigo y tú no haces nada, mi amor No, pues eres un pobre papanata no. Pero, ¿Cómo te va a ofrecer algo si no tiene nada? Si no tienen que caerse, muertos es más, no saben ni hablar, no saben ni expresarse, no de. No, no, ah, no. No, pues como no quieren que me enoje, no, amen. No, de no, claro. Pero, Pero no me dijiste cuál no, no, fue la parte no, no, no. del cuerpo que más te sudó. Dime, cuál fue, cuál no, fue, pues, cuál fue? Ya sabes cuál. No, pues no sé, por eso te pregunto. Donde pues, no, no llega el sol. ¿Ahí te sudó. No sí. oh, manches. Oye, pero Mireya está bien en Culiacán contigo. Bien en Culiacán. Y mi pregunta es, ¿realmente tú quieres formar una familia con ella? No, sí, la verdad sí. ¿Y entonces, para cuándo? Oye, ¿y ya le pediste permiso a tus papás para poderte casar con ella? ¿Sus papás? No, no los tuyos Porque los tuyos porque ah. lo que tienen que dar Tu autorización Con si los es, es, ah, niños no, no, no problemas ah, Con tu mamá sí Sí, sí. Tu mamá da motivos Siempre para Nada, nada Sí Porque tu mamá Siempre, siempre Para todo La hace de De emoción Sí Te consta nah, No, no todas Algunas cosas Bueno, despídete De tu novio Chancludita Ay, pues, sabes que te amo muchísimo y ser incapaz de hacerte daño, ni de engañarte, ni mucho menos. Ajá, sí. Estoy muy feliz contigo. No, más. cuidado, ¿eh? Porque la venganza, la venganza. Ay, <risa> ay. Oye, Orlando, ¿y cuando nos estábamos dando nuestros besotes qué? te colgaste, se, colgaste y que apagaste tu teléfono celular? ¿Lo apagaste? Sí, mom, imagínate escuchar eso. ¿Qué okay. se siente escuchar cuando supuestamente tu novia, la que amas, está besando con otro güey? No, se siente bien culero. ¡Ah! Sí, no lo bueno. lo imaginas. Luego no, lo no imaginas y Luego uno se prende, ¿no? Está cañón. Mira, ya, dile a tu novio cómo se oye el Panda Show. A todas las máquinas. El Panda Show. Aquí llamando al cerebro del panda a cambio. Tengo a César. ¿Qué César? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Qué armamos, César? Pues una bromita para mi esposa, ¿no? ¿Panda cómo ves? ¿Cómo se llama tu chancluda? Se llama Denise, de esa América. ¡Ay! Hombrecito. Sí, es lo que le digo. ¿Y qué broma para Denise? Mira, lo que pasa es que acabo de aprender a manejar. Nos Ajá. acabamos de comprar un carrito. Entonces ella siempre que yo manejo siempre me está ahí fregando y fregando, ¿no? Diciéndome que voy a chocar y todo eso. Entonces le quiero espantar tantito de que ya choque. Y otra cosa, pues como no tenemos nosotros seguro, pues ya que me embarqué, ¿no? Yo tengo apenas un hijo y vivimos con mi suegra y pues a veces estamos necesitaditos de dinero, ¿no? Ok, o sea que están... ¡Jo! ¡Jo! Oye, pero qué bien, ya estás hicieron de su carrito, eso es un avance padre, ¿no? Exactamente, sí. Apenas ya tenemos nuestro carro y pues, pues ahí le vamos dando, ¿no? ¿Modelo? 97. Sí, que es carcacha. <risa> es 96, ¿eh? ¿Color? Es color terracota. ¿En dónde acontecieron los hechos...? Aquí en Atizapán este no sé, por las flores. ¿Así se llama Avenida Las Flores? No, es que la avenida se llama Avenida, Inda, avenida Hidalgo Atizapán. Oye, ¿y por qué no le dices que le pegaste uno de esos carros este chonchotes? ¿De cuáles de los, los camiones? Eh, no, de esos de marca este europea. ¿Cuáles son? De esos de los que nunca ni tú ni yo vamos a tener, güey. <risa> ándale, ándale, de un chavo, ¿no? Sí, o sea, un chavo súper fresa, pero obviamente tú estás muy nervioso. Y pues te le dejaste ir por atrás, o sea, no te fijaste. Ajá. Vino el semáforo ahí sobre Hidalgo... Llegó adelante, se, se puso en el semáforo y tú por estar oyendo en la radio o hablando por teléfono te distrajiste y zokito loki por atrás cañón. Ándale. Chido. Y no solamente se te fregó el motor, sino le fregaste todo el carro. Entonces este cuate está súper inoportuno porque pues quiere que le pagues, pero pues tú no tienes ni siquiera este seguro. seguro. Entonces le estás hablando desesperado para decirle vieja, ¿qué hacemos? Porque pues está medio <risa> Cañón. Y que ya llegó el seguro de él, ¿no? Y yo te voy, no, yo te voy a estar molestando Yo voy a ser súper pesado, súper pesado si me Y te voy a estar pues, fregando Y a ver qué se me ocurre, a ver qué onda órale, a ver si que vas a traer a tus cuatro o algo así que van a pegar, ¿no? Para espantarla tantito. Hermanito, usted déjenos los efectos especiales, viento, ¿ok? Viento. ¿Estás preparado o no estás preparado? Pues si estamos nerviosos que actuar, ¿no? Nerviosos. Pues marcamos desde el Pantagoo Center de México, las ya bromas va. están en el Panda Show. Mmm, bromas. Buenas noches, mi pandita. Nos gusta escuchar tus bromas en familia, para reírnos y divertirnos. Y desde el estado de Puebla, el panda suena Buena. a toda máquina. Ya. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor de Féreme. Excelente ¿Es puro tráfico o qué es este? Este, fluido, fluido Aquí va. Hola ¿Bueno? ¿Sí? ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué onda mi amor? ¿Y qué pasó amor? ¿Qué onda amor? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? No manches, ya nos metimos en una broncota mi amor ¿Qué pasó amor? No manches, es que venía manejando. Pero ¿cuánto tiempo te tengo que esperar? Salió. O sea, tienes que todo es que salió ahorita, mi amor, y, o sea. y aquí en las flores, no manches. Le iba a cambiar a la música y no me fijé que le peguen un pinche carro, mi amor. Ay, ¿cómo estás tú? No, no, no, yo estoy bien, o sea, no no, no hay falla, tampoco está mal el chavo este, pero es un chavo de aquí, de los limpiadores, pinche carros, pero pues no manches, este cabrón ya me está presionando, que el seguro, que dónde está, ahí, pero pues la neta no le dije nada, pero ¿cómo la sé? ¿Estás solo? Sí, estoy aquí en la calle, estoy aquí, te tuve que marcar el teléfono público, mi amor. Tranquilo, mi amor, no te preocupes, no te dejes. No es que este cabrón ya se me puso bien alto y está... ya le hablé a mi seguro, viene para acá Era. Bueno, no tiene seguro, se ve. O sea, espérate, o sea, en buena onda necesito que me resuelvas, güey. O sea, espérame, espérame, no sabes manejar es tu bronca carnal. Sí, wey, se puso el, el, el preventivo, error, se puso el alto, yo entonces tuve que hacer un error, stop. Y me llegas por acaso, o sea, César. me duele, no, me duele compa. el cuello, güey. Porfa, porfa. Me duele el cuello, o sea, César. Buena César. Onda. César. Pero, pero tienes seguro, tienes seguro. O hermanito, espérate. O sea, Mi amor. No, no, no, hermanito, hermanito Mangos. Mi amor, o sea. Mi amor, amor te tú y yo no somos hermanos, o, sea, claro. viendo... o sea, o sea, ¿sabes, ¿sabes que en la bronca? Que te estás metido, naco, o sea, güey, pero, ¿sabes? Ay, que no te grite, mi amor, ¿sabes, estoy naco? Siendo... Que no, no te, te grite, y o sea, está hablando en la tu vas también, a tener, no. ¿sabes cuánto va a costar arreglar mi coche, güey? O sea, güey, espérate, güey, déjame arreglarlo, ¿sabes cuánto, güey? Déjame arreglarlo, Por toda la cajuela se esposa, la molaste wey, estoy aquí O sea, tu carcachera ni sirve, güey Ve cómo están tirando todos los líquidos, güey o pues o sea, si... Dile que no te tiene por qué hablar wey. así O sea, es que tampoco me tienes que hablar así Sí, pero carla, toda la déjame. parte de atrás me la fregaste, naco O sea, wey, o sea déjame hablar primero ¿Pero por qué te esposa, venís al teléfono público? ¿No tienes teléfono celular, güey? Pues espérate, déjame hablar amor, esposa, te, y te presto el mío, güey, o sea, háblale a tu seguro Mira, o sea, es buena César, onda, tengo una cena, allá, Tengo que pasar por mi chava César, y mira, no puedo mover mi carro, güey. Espérate, güey, déjame hablar con mi, mi esposa, amor. déjame ver qué lo puedo arreglar, güey? va, no te encabrones, espérate también. Yo voy para allá. No, mira, mi en amor. buena, en buena no, onda, o sea, ¿qué onda? Lo llevamos allá hasta San Marcos, para mi seguro, veríste, a ver, a tu seguro, escéme tu seguro. ¿Qué seguro Explícale tienes? Te tantito a este carnal, ¿no? Porque está bien así, bien enfermo conmigo y o así sea, se me va a aventar a los ¿Qué golpes. ¿Qué seguro no, tienes? No, mi amor, o sea, no, no, no, tú no te pongas o sea, ya a Ya va a venir a la patrulla, nadie, amor, va a venir la patrulla, relájate, pero ¿qué seguro tienes, güey? ¿Hay patrullas ahí? Sí, sí, hay patrullas, o sea, ya se está hablando a una, o sea, pero yo tuve la culpa, mi amor, yo le pegué, o sea, pero fue ¿Pero sin querer. ¿Pero cómo estuvo, mi amor? O sea, ¿está muy fuerte el golpe? No manches, mi amor, es así, sí, sí le desmadré todo lo, lo, lo de atrás, amor. Mi amor. ¿No? Mira mi amor, tú tranquiliza, no para que no te preocupes. No, no, qué no, tengo, no, no, en el no, no, no, güey. no, no, el, no, no, no, el no, no, güey. En Vamos, vamos a calmarnos, güey, o sea, yo también trabajo ahí, o sea, güey. güey. ¡O sea, calmarnos, güey! ¡Me duele el cuello, güey, güey, güey, güey sí! ¡O sea, o buena onda! onda. ¡Me duele el cuello! ¡O sea, Mira, me pegaste por fácil y... ¡y caput! ¡O sea, caput! ¡Y la cabeza me hizo así! ¡Ay, mamón! ¡Que te espere, ¡Mamón, voy para ¡O sea, me duele esta la columna, güey! ¡No te voy a soltar unos pinches madras! Espérate, o sea, porque me estás, me estás calentando también, güey. Espérate, la cosa, O sea, o sea aparte Exacto. que le pegas en mi nave. Güey, me estás calentando, compadre. Te estoy diciendo O sea, me estás amenazando, güey. Me estás diciendo que te calentas. Me estás amenazando, güey. Sí. En bueno, no sí. yo no me voy o sea, contigo. No voy contigo. Espérate, carnal. Espérate, te, te paso a mis poses. Vamos a, vamos a tranquilizarnos. Wey. Yo no choqué con, no con tu esposo. O sea, para tranquilizarnos. A mí está bien seguro. O sea, dame bien seguro, güey. Ella conoce más de esto, carnal, por favor. O sea, te escondes en las faldas de tu vieja. No, Tú no, no, no que, que ¿Le vale madre? ¿Le vale madre? A buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. O sea, ¿quién es usted? usted ¿Por qué está gritando? Con usted o qué onda? ¿Por qué está gritando? Mire, ¿qué seguro tiene? En un momento le llamamos. Dime, ¿Cuál es la ¿Qué seguro prisa? tiene? ¿Qué seguro tiene? ¿Cuál es la ¿Qué prisa? seguro tienen aquí? A ver, ¿qué, ¿Qué seguro? Le interesa? Yo ¿Qué ya le hablaba seguro. Ya le hablé mi seguro. Bueno, pues ahí espéreme, yo ya voy para allá entonces. ¿Pero quién por qué quiere pagar el deducible menos? ¿Pero sabe cuánto le va a salir el deducible, Bueno, mi No, no le entiendo a la gata. ¿Quién es? La sirvienta en la que te chingas está contestando, a tu ¿no? madre, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué te pasa, ves imbécil? ¿Qué ¿Cómo te ves? pasa? No le a mi mujer, compadre? ¿O sea, ¿Cómo quieres que reclamar la las cosas sí. o qué onda, no, hijo? A trabajar en un.. Pero me quito el café. Te mira pico, lo ¿cómo que hago tu Hijo de tu pinche madre. Ven para acá. Ven para, no, o sea, ¿qué te pasa, <risa> imbécil? No me pasa? Ya ves que ponerme al tiro. Vamos a marcarle rápido porque mis millones de las que están de armas tomar y sí Oye, se salen en contra. Pero pero yo pensé que iba a ser un verdadero león y resultó un lindo gatito. No, no, no, pero ahorita es que mi suegra es la que se pone más okay. al pelo, entonces a ver, a ver, va a salir. A ver, a ver, yo hice mi papel. Esa es como la suegra, espandita, pero ya hay que cerrarla va, va, porque si no, mi suegra sí se sale ahorita. Ah, oh, por fin, primero es que quieres llegar al extremo. Bueno, ahora de más. exacto. que quiero que a la vieja, quién sabe, que se le adelante No, Pablo, sé Pablo, qué. ¿sabes? ¿Qué te parece que llegue así la poli que ya llegó la policía y que tú le hablas? Y, no, estoy el licenciado Benítez o la policía de Benítez o algo así. Y le empieza a decir, aquí está, vamos, porque ya se soltaron los golpes, ¿no? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilito, César, a ver. A ver, a ver. ¿Eres bueno para el trompo o no? Eh, No. ¿No eres bueno para el trompo? ¿No eres bueno para manejar? Ah, bueno, sí. Ah, no. Es que no sé a qué te refieres, ¿no? ¿A los golpes? ¿Qué es un trompo? Ah, sí, sí, sí. O sea, sí me rifo tantito, ¿no? Ay, por favor. Bueno, entonces dile que a este cuate ya le rompiste la cara. Ajá. Que, que él sacó un bat de su cajuela y Ajá. que te rompió los otros vidrios de tu supercar, ¿ok? Y que se fue, ¿cómo? No, no, no. Entonces que tú te le fuiste a los golpes. Ajá. Y que él está tirado en la calle. y ya se armó la cosa chonche y le dices, mi amor, ¿qué hago? O sea, ya me puse en el viejo, dejo el carro aquí y me voy, no tenemos seguro. O sea, ya le choqué. Ya el carro no funciona. Ya me trompé a este cuate. Va a venir la policía, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿Ok? Vamos. Y bueno, cuando tú le estés pintando un panorama bastante tétrico, va a llegar la policía. Órale, va. ¿Vale? Melato. Órale, pero, pero hazlo bien. Órale, órale, pues. ¿Podrás o quieres que le llame a alguien más? No, sí, sí, sí, le marco yo, vamos. ¿Seguro? Sí. Mírame fijamente al teléfono. Te estoy fijando. Sí, sí, está Seguro podrás. Dale, dale. Sí. ¿Podrás? Sí, puedo, sí puedo. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Pues marco. Ahora. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. ¿Qué ¿Bueno? ¿Qué pasa? Amor? ¿Por qué me encuentran? Espérame Es que no me, me agarré madrazos con ese pendejo ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué es así, te estoy diciendo No, es que ese. Sí. Espérame ¿Es que eres me está solo? Rame. ¿Con quién vas? ¿Vas con no, no, Ocas? No, no, no, no, no, no, no, no, no. no ven con me, me salí tarde, me salí tarde ¿Vienes Pero... solo? Sí, sí, sí Espérate, espérate Lo que pasa es que le pegué bien gacho, mi amor a ver, César, César, ¿Qué? Por, puse, por favor, bien. escúchame, es que no me estás escuchando, amor. Es que no manches, es que me puse bien al tiro, mi amor, le rompió los vidrios al carro, mi amor, sacó un bala vale y le rompió los vidrios al carro. ¿Qué? Sí, el pendejo. Ay. Entonces le agarré, le agarré el pinche bala vale y se lo soté en su pinche jeta. No, cheta. ¿sabes qué ya con eso que hizo el imbécil? Ya no le vamos a pagar nada. No, no, no, y no espérate, espérate, espérate, espérate, mi amor, porque le pegué en la cara y lo desmayé, no, no sé Ay. qué le pasó y me echó a correr a la <ríe> otra <ríe> esquina. Sí, sí, sí me eché a correr ahorita no no sé si le vayan a marcar y la gente me vio y le iba a marcar a la policía o le habló a la policía y se echaron a correr por eso me eché a correr yo que se echaron a correr por la policía a ver mi amor ¿Qué ¿tú pasa? cómo estás César tú cómo estás ¿Te pegó a ti, Luis? No, no, no, no, no, sí, sí, o sea, me, nos pegamos, nos pegamos, pero le quité yo Hijo de Dios. Mi amor, ¿te voy a colgar, eh? No, césar, mi, amor, es que, mi amor, es que si no me van a agarrar sí, Ya se puede Apárese ahí, por favor Bueno, apárese bueno, sí, sí, sí, sí, sí, ahí, tranquilo sí, Apárese ahí, apárese ahí Ya estoy aquí, ya estoy aquí ya, ya. El del Sí, sí, hermano sí. ¿Fue el que golpeó a la otra persona que está tirada ahí? Oye, pero es que... A ve que, ver, por no, favor, no, suelta sí. el teléfono, a ver ¿Cómo acontecieron los hechos? Mira, mira, lo que pasa es que yo le pegué a su carro y se me puso al tiro. ¿No? Y entonces pues, le rompió los, los, los, los, lo que es el faro, le rompió el faro. ¿Ay, por qué está nervioso? Pues, pues es que. Tranquilo, o sea, también. Es que me, me agarró al tiro también, o sea. El, el, el primero se me puso al tiro, oficial. También. A ver, ¿Su seguro, por favor, yo le doy su seguro? No tengo seguro, oficial. ¡Oh, Dios! ¿Cómo lo arreglamos, señor? O sea, también. Es que. O sea, él también se me puso al tiro, o sea, él también se una broncota, joven, está una broncota. Por, pero es que también se me puso el tiro oficial, o sea, entiéndame, entiéndame. O sea, también me agarró en un momento de ya coraje. A ver, el otro vehículo. A ver pero suelta el teléfono, tienes el teléfono. Ya, ya, ya. No, no, o sea, es que está mi esposa, no hay nadie. ¿Seguro? Sí, sí, sí. A ver, mi amor, te lo paso, quieren hablar contigo. Bueno. Oh, buenas noches. Oficial no, pero Santibáñez. no me agarres, cabrón. O ver, sea, tampoco me agarres. Ah, tranquilo, tranquilo. Tampoco me César agarrando. marques ¿Sí? o a sea, ver, cálmala. Vamos a hablar Mar con la... Marca, esa... cálmala, cálmala. Cál tranquilo, chavo, tranquilo. ¿Quién habla? Buenas noches. Habla de la esposa de César. Ok. A ver, ¿cuál es el número de póliza? ¿De póliza o sí. de placa? el seguro. No, señor, es que no tenemos seguro. ¡Oh, Dios! Híjole. No, o sea, no, no tenemos seguro, señor. Pero, o sea, no pasa nada, señor. ¿eh? Y tenemos, o sea, podemos conseguir el dinero para pagar. No es necesario que. que Mire, lo señora, lo que señora, que lo viven, señora, o sea, señora. Que hacer, Mire, o sea. prim primero sí tenemos que remitirlo al Ministerio Público de Atizapán. ¿Pero por qué? por qué? Porque hubo, hay ahorita una persona lastimada y hay un, hay un incidente en vía pública. ¿Sí? Tenemos que llevarlo hasta que se esclarecen los hechos. Okay. La otra persona está tirada en la calle. Y está diciendo que no solamente le pegó a su carro, que es un último modelo. O sea, ¿no tiene seguro, señora? Por favor. Toda la parte de atrás del vehículo azul está hecha para atrás. ¿En dónde están, señor? Estamos aquí sobre Avenida Hidalgo. Mire, fácilmente la arreglada de ese vehículo... 80, 100 mil pesos, ¿eh? Mínimo. Su carro europeo. Su carro pérdida total. Todos los líquidos están sobre el pavimento... Anticongelante a ver, a ver, de aceite Si le pegó en la parte de atrás ¿Cómo que los líquidos se están regados? El, los líquidos del vehículo suyo de usted Del señor El impacto ¿Sí? Del señor aquí presente Es por la parte de enfrente Golpeando A la persona que está tirada ahorita en el piso Por la parte de atrás No sé si me explique Sí Bueno, entonces aquí Estamos hablando Aquí el problema que Lo que puede pasar es que el señor Le dé el perdón Pero eso va a ser directamente En el Ministerio Público Ok Bueno, pues está aventando madres no, no, no creo que en realidad pueda hacer algo A ver, le paso a su esposo A ver, tenga Voy a hablar con otra persona Bueno ¿Tú? Bueno, mi amor ¿Qué pasa, mi amor? ¿Cómo estás? No, mami no, no, Es oficial. que este cabrón no, se está poniendo acá bien al tiro, No amor No Se Está poniendo bien al tito O sea, ¿tú? bueno, ¿dónde? Me, me, ¿Cómo me dejó mi carita? Chinga a tu madre O sea, tú también ¿Cómo te pusiste, güey? O sea, también ¿cómo te pusiste? Esto. ¡A mí no me van a decir eso! ¡No sabes! Vez, ¡No sabes puto, quiénes otra son mis fuentes, hijo! Tío, ¡No sabes! Carna, cómo me dejaste! Vez, me no cómo nos dejaste nos mi vez carita! Vez, ¿cómo ves? ¿O sea, quieres arreglar esos otra golpes? Vez, otra ¿Quieres otra otra arreglar los golpes? Otro Tranquilo, tranquilos, en cara, todos, tranquilos todos, tranquilos. Wey. Tranquilos, ah, tranquilos. Ya, no tranquilos no que me los tiro. A ver, súbetelo, súbetelo. Súbetelo, súbetelo. Súbetelo. Súbetelo. Súbetelo también. ¡Pensé que de verdad, oficial! O ¡Ve, bien, cómo me dejó mi carro! ¡Ya, súbáselo también el otro! ¡Bueno! César. Bueno, ya, ya lo subimos a la patrulla directamente, señor, al Ministerio Público. Por señor, favor. vamos, al Ministerio ya, vamos Público, para el Palacio por favor. de Tizapán, ya. Al vamos Ministerio para Público. el Palacio, ahí los vemos. Cuando llegue ahí le voy a preguntar ahí algo. Ahí los vemos, sí. Le voy Hasta a preguntar, vemos. le voy a preguntar cómo soy el panda show, que esta es una broma. ¡A toda máquina! ¡Y esta, y esta! <risa> Ándale. No manches, ¿sabes? Estoy de mis manos. Estás en las bromas del panda show. Tu esposo te hizo una broma muy cool. <risa> La verdad que te hizo una broma muy cool. ¿Leerá lo que dice el seguro? No. <risa> oh. Porque es importante lo que dice el seguro <risa> Tienes que aprenderlo, César, en verdad sí, ¿Y tienes... sí, sí, sí, sí Bueno, dile a tu vieja por qué le hiciste la broma, adelante Porque pues, para que ya no me estés molestando de cuándo manejo De que si voy a chocar o no Ya o sea, sabes ay, que ay. lo manejo con cuidado y que te amo y, y te quiero muchísimo No me gusta que te enojes conmigo cuando manejo, ¿no? Ay, pues maneja bien Oye, después, pues, mi amor, ya llego en una media hora, ¿va? Te vienes con precaución, por favor Te amo Te amo y mucho gusto, panda. No, el gusto es mío. Oye, de verdad ya no estés molestando. ¿Sí? por si sí, tu marido es bien tarimapendejo, eh, este no sabe ni siquiera qué onda con su vida. Este, y tú estás ahí friqui, friqui. Que maneja bien, que maneja bien, que maneja bien, que maneja bien, que maneja bien. Bueno, pues díganme los dos, ¿cómo se oye el Panda show? A toda máquina. Panda show. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Tengo a Víctor. Hola Vic, buenas noches. Hola pandita, ¿cómo te va? Buenas noches, bien, bien, ¿tú? Yo muy bien, condenado a toda máquina. ¿Y tú cómo andas? Pues también igual a toda máquina, pandita. ¿Cómo te fue en el trabajo, Víctor? Pues voy terminando muy bien, muy y, bien, gracias a Dios. ¿A qué te dedicas? Este Trabajo en una compañía de seguro. Ah, ¿Eres gestor, digamos? qué pasó, panda, no te lleves. No, oh, papá, Ajustador, papá. Ajustador. ¿Y cuál es la diferencia entre un gestor y un ajustador? La misma palabra te lo dice. Ellos nada más gestorean, tratan de no pagar, ¿no? Y nosotros deslindamos la responsabilidad. Este, y bueno, cuando es... Del cliente al 100% se pues garantizan los daños al afectado sin problema. ¿Y tú ajustas lo que tengas que ajustar? Así es, lo que se presente. Es y la misma gata, pero revolcada, ¿no? <risa> Oye, ¿cuánto tiempo llevas siendo ajustador? Pues ya cerca de 12 años, palita. Oye, ¿y hoy cuánta chamba tuviste? ¿Cuántas ajustadas pusiste? Pues estuvo tranquilo, ¿eh? Digo, de hecho, nada más atendí tres siniestros. ¡No manches! ¿Y cuál fue sí. el más cañón? El que dijiste, ¡Shh! no manches, este sí estuvo heavy. No, pues yo creo que el de ahorita, sobre todo porque no hubo este un arreglo, ¿no? O sea, eran versiones encontradas, los dos decían lo mismo y no llegamos a nada. Eh, yo puedo decirle realmente que soy representante de la ley, mi estimado ajustador Víctor. Aquí, mire, si usted ve aquí la avenida, está contraria contra la calle y que el vehículo venía del lado contrario, entonces aquí está el de Rapón, que estas son las pruebas. <risa> Hay de ser perito. Sí, sí, la verdad es que, la verdad es que sí. Y, y aparte de que soy, este, perito, este, soy de los buenos, eh. Soy de los buenos. Se me nota. Muy bien. Mira, yo soy un perito, pero, o sea, cómo decirte, uno pero de los calificados. Es un perito. Yo... Oye, platícame, ¿qué vamos a guasear, Víctor? Vamos a marcarla, mi cuñada, pandita. Vamos se llama, la broma. se llama cómo? Erika. Eri, que viene siendo la hermana de tu esposa, de tu de novia. Mi esposa, sí, de mi esposa. ¿Y cómo se llama la, la, la mera mera? Carla. ¿Cuánto tiempo de matrimonio con Carla? Ya dos años. Pues poquito, ¿no? Sí, dos años y dos bebés muy, muy hermosos. Ahorita le has de acomodar unas ajustadas, pero bueno. <risa> no, ¿qué crees? Para que tuve, tuve, este, tuvimos que pasar por los embarazos y, y ando hasta castigado, imagínate. ¿Y eso por qué? No, pues ya ves que vienen las cuarentenas y ese tipo de cosas y uh... tengo que, si no, que amarrarse la tripa. ¿En serio? ¿Cuánto falta para que termine la cuarentena? No, ahorita ya terminó, fíjate, precisamente. Ya en estos días se acaba de terminar, entonces yo creo que me voy a tener que emparejar con estos un Compadre, ya me imagino vas a... Como <risa> piloso. Uy, uy, uy, ya, ya, ya. Diriendo de mis concuños, anda llena la pluma. Necesitas gestorear, necesitas gestorear ahí, sí. Exactamente, Pandita. Oye, ¿y qué broma para Erika, la cuñada? Pues vamos a conectarla, ¿no? Vamos a ligarla, a ver si cae. No, espérate, ¿a tu cuñada? Sí, sí. ¿Le sí, vas sí, a decir sí. que ella es la buena el efectivo? ¿Cómo piensas decírselo? Pues lo, lo que pasa es que me llevo muy bien con ella, la verdad es que aprecio mucho a mi cuñada y creo que es recíproco Ajá. y este y siempre siempre jugueteamos, ¿no? Que tú me las das y me las prestas y que te voy a dar esta cochinada y agárrala y súbete y cosas así. Entonces, este pues ahí me voy a agarrar, ¿no? Como para decirle, "¿Sabes qué cuñada? Pues la verdad es que siempre te lo he dicho jugando, pero pues hay un trasfondo, ¿no? Entre... Que te broma y broma. Sí, exactamente. Pero también, pero también dile que obviamente estás en la etapa de la cuarentena. Sí, y, sí, sí. Y que, pues, aparte que ya. Pues, Carla, ¿qué defectos tiene Carla? El carácter es fodonga. ¿Qué defectos tiene? Que es bien conocido, digo. Hay cosas que no puedes ocultar y que, como la familia, lo saben. ¿Qué defectos sí, claro, tiene? Claro. ¿Qué defectos tiene? Eh, que lo sepa la familia Que lo sepa, sí, claro, que sea visible, ¿no? Uh -huh. este, pues vamos a ponerle que la pereza Échale la culpa a la pereza y que eso obviamente ha ocasionado como una ruptura O sea, que si realmente la quieres, la aprecias todo Pero pues que realmente la pasión y todo, pues la traes a favor de ella, ¿no? claro, claro. Y a ver cómo reacciona ¿Estás listo? Exactamente Un favor, pandita Márcale de, de privado Por favor ¿Ya arrojiste, Pantera? ¿Algún asunto más? Nada más, mi pandita Échale Marcamos las bromas En el Panda Show Mmm Bromas ¿Qué tal, pandita? Saludos desde Comarcalco, Tabasco De parte de Jorge Jiménez Te mando fuerte abrazo Te escucho desde hace más de 15 años Saludos y bendiciones Las bromas En el Panda Show Claro, música Excelente Por el Va, Va. Yo creo que te voy a Que no. O sí ¿Eh? Te voy a decir que no, que sí. Bueno, ¿qué pasó cuñada? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo, güey? Aquí en la casa. Ah, órale. Oye, ya revisaste bien tu sobre que... sí está bien, sí, sí, sí. sí, ¿Y sí era muchas lo que gracias. Sí. sí, sí, sí. Órale, va. anoche qué pedo tenía con lo del celular, eh, no había nada de señal, güey. Ah, hace ratito me marcaste también, pero se cortó la llamada. ¿O no? No, no, no. no. No Es no que entonces marco. alguien me marcó de otro teléfono que decía desconocido. Ah, ya. No, Pero no yo sí. no fui. Ah, órale. No, sí, todo bien. ¿Todo bien? Ah, bueno, para sí, confirmar sí, a este yo... chavo de allá de Tijuana que, este, darle las gracias y pues que todo está perfecto. No, pues muchas, muchas gracias. ¿Estás ocupada, güey, o qué? No, para nada. ¿No? ¿Qué estás haciendo? No. En el patio. Acabo de bajar de mi cueva. Ah, no, más. <risa> sí, ¿Qué hueva. Ay, ¿por qué? Ya disfruto Oye, estar sola, ¿eh? Ah, ah sí, como no, güey. Oye, güey, oh, sí, anoche, pero... anoche te iba te iba a platicar algo, güey, pero pues estamos más para allá que para acá, güey. Pero este, iba tan nervioso, güey. La neta, estoy hasta temblando, güey, por decirte el, el tema. Ya ves que pues estoy bien con tu hermana y todo ese pedo, güey. Ajá. Este, pero. Pues ahora sí que dicen por ahí que entre broma y broma, ¿no? La verdad se asoma, pero ya ves que luego andamos cotorreando y la chingada y que me las das y que te las pongo y la chingada. Ajá. Te manda yendo como que el pinche cassette, güey, y este, y ando pensando cosas malas, güey. No mames, pendejo. Sí, güey. No, estás pendejo y este, de estar ahí bueno, con mi carnala. Y ya, no mames, güey, vengo del carro, güey, ¿cómo voy a estar con tu hermana? Bueno, ¿puedo hablar bien contigo o No. No, pero no va, sí, güey, pero ¿y luego? Bueno, ya sabes por dónde va el tiro, wey. ya, ¿para qué le hacemos al güey? Y, y luego, ah, ajá. Y aparte ¿sí? tú, igual que yo, no tenemos pelos en la lengua, ajá. este no creo que tenga yo que estarte aventando mucha pinche y terapia, ya sabes por dónde va el asunto, entonces, ¿qué? Ajá. ¿Sí o no? Sí o no, ¿qué? ¿Cómo de qué, güey? No, no, no, no, sí o no, ¿qué, güey? No, pues está mal. No, no, no, con el debido respeto, como al principio, cuando nos conocimos y están se ¿Qué acabó. está mal? Ya sé que estoy hablando del tamal, pero... Ya, mal? pendejo, a ¿Qué, mí no me entiendes con tus pendejadas, güey. ¿Por qué, ¿Por qué pendejadas, güey? Estoy, que me zurro de nervios y, y, y me estoy abriendo contigo de capa y para que me digas... Pues no, que no, es no, no, no, no, no, pero pues no, yo yo, yo, o sea, yo así como te estás abriendo de capa, yo también te estoy diciendo, está mal, güey, y no, pues, si algo, hubo alguna confusión, algún malentendido, pues mejor de una vez marcamos límites y San se acabó y la amistad no, como es... ¿cuál confusión, güey, cuál malentendido? Es que no sé a qué te refieres entonces... Pues háblame bien, güey. No, tú eres de pocas palabras igual que yo, güey. O sea, estamos hablando de lo mismo, güey. De que por tengamos eso. algo que ver tú y yo. No, pero o sea, no, no, no, nada que ver. ¿Por qué no, güey? ¿Qué te... sí. Ahora, también lo pensé. No, mames, o sea, o sea ¿estás, ¿estás consciente de lo que me estás diciendo? ¿Qué? Sí, güey, si no estoy pedo, no tomo. No, no pero no, ¿cómo crees? Estás mal, güey. O Adeline, sea, estás... ¿por qué no? Pues porque la estás cagando, pendejo, porque así por ahí no es el rollo. Entonces chicatos ¿por dónde? No, no me vayas a salir extraterrestre, güey. No, güey, pero no, pues consíguete otra vieja, güey, así de sencillo. Si ya no te gusta lo que tienes en tu casa, así, güey. No, no mames, no, a wey, no, no me no no no. vengas con esas mamadas, güey. No no se trata de eso, güey, de que me guste o no lo que tenga en casa. Simplemente que tú ya sabes, la pinche cuarentena y bla, bla, bla, bla. Te pudiera dar mil, mil motivos, güey, pero... No, eh, no, no, pero digo, esos son pretextos pendejos, ¿no? De un típico machista que ni hay caso, güey para mí. Ay, ¿cuál machista, sí, güey, pues sí, mamona? Sí, no, no, sí, güey, la neta, lo que es, cabrón. Es más, la neta, güey, no te ofendas en buen pedo, güey, hasta López pensé, dije, pues igual y hasta un varo le corro, no hay pedo. No, y güey, se repito, se cagando, no te ofendas, güey, no, no, no te no, ofendas, sí. no, no La neta ahí. sí, una, porque hay una persona de por medio que quiero mucho y dos, que amo, entonces, la neta, pues no, no la cagues más de lo que ya la estás cagando, güey. Así de sencillo. ¿Pero te por qué? No estoy porque, pues porque sí, güey, o sea, porque no, por mucho que me digas tus pretextos o porque el desmadre o el tiramos desmadre, y lo que tú quieras, las cosas se confundieron, por ahí no va. Por eso te a digo, lo mejor, marco mi límite y con el debido bien. respeto y tan, se acabó y damos vuelta de hoja porque no, güey, por ahí a no son la las cosas. A lo mejor la estoy regando, güey, en la forma de como estoy externando sí. mi inquietud, güey. Bueno, como lo quieras externar o como lo quieras decir, si de frente o no de frente, por teléfono o como sea, no, las cosas no pregunta, son por ahí. No, güey. No, no te no. calientes, güey, ya te a Sí, no, sí, sí me caliento porque para mí sí son mamadas, güey. Porque hay miles de gentes en el mundo Ajá. Como para que alguna mamada o alguna pendejada de ese tamaño quieras hacerla en donde menos te corresponde, creo que no va, güey. Así de sencillo. No, güey, pero bueno... Es un pinche costón, nada más son ¿Estás cuerpos. Pendejo, y ya, estás ¿Qué pendejo, teno? cabrón, no, pues hablas de tu mala o a tus pinches <risa> amigas, o sea, nah, estás pendejo. No, wey. yo no tengo amigas, güey. No, no, es ¿qué dijiste aquí está la más pendeja, no, no, cabrón. No, pues me sentí en confianza, güey, aparte yo no, no, sentí No, no, no, no, no, no, confundas, pendejo. ¿Qué te pasa, wey? no, de veras que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, güey, o sea, como Me tú dices, güey, puede ser con, con cualquier amiga lo que tú quieras. Viejas hay un chingo, güey, si sí, yo lo sé, No, pero no, tampoco no, neta, poco, no y no tiene ninguna, mucho. güey. Ah, estás chingas a tu madre, güey. <risa> Espérate, güey. <risa> no aguantó horrores, pero cuando dijiste, viejas hay muchas, pero como las tuyas, ¿no? <risa> ¿Qué? Oye, oye, no, no, no, no. ¿Entre tú y entre ellas son más arrabaleros? Me tengo que poner, me tengo que poner a nivel, Pati. Como tú dijiste, si sí se escucha y ya molesta, ¿eh? Sí. O sea, está bien enganchada, bien, bien enganchada. ¿Cómo terminamos la broma? A mí sí. ya se me vino una idea. A ver, venga, venga, porque yo estoy frío. ¿Tu, tu esposa sabe de la broma? Sí, está escuchando, de hecho. ¿Por qué no que le hable Carla? Ajá. Hace cuenta que ella alcanzó a escuchar que estaba hablando contigo, con, con ella, tú, yo, tú, con ella. Y Ajá. que se le de jamón diciendo oye, no se va. O sea, yo llegué y de repente estaba escuchando y que estaba hablando contigo y todo, ¿cómo es posible? Se pone muy nerviosa mi esposa, Panda, pero preguntamos. Con esto vas a ver si no reacciona Carlita con la cuarentena. ¡Carlita! Bueno. Buenas noches, Carlita. Hola, Panda. ¿Cómo estás? ¿Bien bien? Oye, ya, ya tienes que cortar la cuarentena porque si no ya sabes lo que puede pasar, eh. Sí, verdad. Digo en este caso, Erika, que pues es la víctima en la broma, pero no puede ser Erika, puede ser. ¿Qué? Muchas ¿Qué pasó, mujeres más. No, no, no, no. Oye, ¿cómo está escuchando la broma, este Carla? Pues sí, le si hablamos y le digo que. Le dices que me, que me escuchaste hablando por teléfono amor, en las escaleras y que abriste un poquito la puerta y estabas escuchando. Que te estaba yo aventando, le estaba yo aventando el perro. Y qué, qué pedo, qué quieres saber, qué onda, ¿no? No, le voy a decir que se te marcó el teléfono y que estaba escuchando por... O sea, tú imagínate que esto fuera verdad. O sea, que Víctor le está lanzando el chon de la verdad a Erika, tu hermana, y que esto lo escuchaste tú, no se lo dirías. Oye, ¿qué estás hablando con mi esposa? No, no, no. Si sí, no le dirías. De una forma... Así oh, bien como bien. le hablas amor Oye pendeja <risa> ¿Estás lista Carlita? Sí pandita Órale Marcamos ¿Cómo va a terminar esta broma? No lo Escuchas el Panda Show mm, Bromas Te saluda tu amigo Eduardo Fonseca De León, Guanajuato Capital Mundial del Calzado Las bromas en el Panda Show Claro música Excelente Oh Dios Mucha actitud Carla O sea Víctor quiere con tu hermana <risa> Estás en cuarentena. a tu Víctor. Pero entras, Víctor, y estamos los dos. Sí, ya está, Víctor. Listo. Listo, Víctor. O si no, le decimos que, que lo caché yo en el carro. Que lo estaba escuchando y, y entras tú ahí, Víctor, y lo vas a decir que estoy llorando. y Bueno. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó? Oye, mamá, ¿y Erika? ¿Aquí están? Pásamela, ¿no, por Ajá. Espérame. Sí, sí, ¿verdad, pato? Erika. No, no te habla tu hermana. Ah, bueno. Uh -huh. Oye, Este, dice que ahorita te conté, te marca porque le habló esta Gloria que bajara no sé para qué ya están allá en Está en su casa, este. Ay, ...hablando que me con urge. Esta, Erika. Dile que suba, me urge, porfa. ¿Ah, sí? Sí, ma, por favor. Bueno, bye. Pero no me cuelgues. Ah, bueno. El teléfono. Sí, hija, espérame. Sí, ¡Ay! ¡Ven, Erika! ¡Qué desastre se está armando! ¡Ay, hermana! ¡Sí! ¡Que le a tu hermana esta! Ay. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, es que te traes con Víctor, ¿eh? ¡Ay, van a empezar con sus mamadas! Ay, nos vemos, eh! ¡No mames, Erika! ¿Qué te pasa? ¡Ay, sí! ¿Qué te pasa? Si ya los conozco, ¿cómo son los dos? ¿De y ¿de siempre qué? les gusta De ser sus idiotes. Bajé al carro y se está diciendo puras pendejadas, ¿de qué se trata esto? A mí, yo ni siquiera estoy hablando con él. Estabas hablando con él, Erika. ¿A qué hora? el teléfono y vi tu número. ¿Y luego? ¿Cómo no, de qué ¿y luego? ¿Qué se trae? Nada, ¿qué quieres? Pues y escuché que te estaba diciendo que quería contigo y tú yo no ah. sé qué le dijiste. <risa> sí, pregúntale. No mames, Erika, ¿qué, qué, qué no te da lástima a mis hijos o yo o qué? ¿De qué me hablas, güey? Ahorita te hablo que estoy con mi tía. ¡No, no, no, no, no! ¡Ahorita Hola. te hablo! Sí, ahorita no, te ¿por hablo. ¿Por qué? Pues ahorita te hablo porque estoy ocupada no, con ¿por mi qué, tía. ¿Por qué te prestas entonces para las pendejadas con él? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues si ya me dijo que ya se metió contigo. ¡Ay, sí, Carla! ¡Sí, güey! ¡Ay, sí, sigue arreglando Ay, tus... Eh. ¡Ahí nos vemos! ¡No, güey! ¿Por qué, Erika? ¿Por qué no entraste, Víctor? No, pues incluso te estábamos diciendo que ahí le voltearas tú una tortilla diciéndole, obviamente a tu supuesta esposa, "No, es que ella es, ella es la que se me está insinuando a mí." Ya sabes Y que, que lo hubiéramos volteado tortilla. Ahora vamos a a mi mamá. Oye, pero negó todo. O sea. Esto sí se está poniendo hip, Vamos a volver a marcar, vamos a volver a marcar. ¿Entra, Te voy a dejar la línea abierta, Víctor. Sí. Ah, okay. Bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues aquí está Víctor. Y Víctor a ver. ya me dijo. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué pendejada fue la que te dijo? Ya, se metieron, ya te ya dije estuvieron. que ella es la que se me está insinuando, amor. Ay, van y a su puta madre los dos, güey, porque a mí no me van a cargar sus pinches mamadas, ni tú, ni voy a cargar con las mamadas de tu pinche madre A ver, marido. comunícamela. Bueno. ¿Qué pendejo? ¿Qué, Cata? Dile la neta a tu carnal, güey, ¿cuántas veces te me has insinuado? Sí, pendejo, dile, dile, ¿por qué no le dices lo que me estuviste diciendo, estupidez y No, no te dile, te dile, dile la a neta tu mar... a tu hermana, güey, no, tú no, eres no, la que wey. siempre se me insinuó, güey. A, a ver, Carla. Te voy a decir una cosa, si tu cabrón no quiere nada contigo, que no me ponga a mí en sus pedos. Porque ahorita voy a subir y voy a hablar con mi mamá y voy a hablar con mi papá porque estás mamada. Y eso, es lo, quiero, neta, eso pues. es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero hablar con, voy a con mi mamá. Y les voy a decir que eso no se vale, que yo te abrí las puertas de mi casa. No que no te pistola. Esto sí se está poniendo hip, vamos a volver a marcar, vamos a volver a marcar. ¿Tú cómo te haría, Terminarías la broma, este Carla. No, no tengo ni idea todavía. Ándale, está padrísima tu idea, ¿eh? Bien original. Lo que a mí se me hubiera ocurrido es que tú entraras, Víctor. este Obviamente ya no estando con, con Carla, ya marcando el número privado. Y Ajá. lo ha dicho, mira, ya viste, ya se armó el rollo, ya tengo broncas con Carla. Este ya me quiere correr de la casa, todo hubiera sido mucho más fácil. Eh, si hubiéramos platicado cordialmente y se la reviertes. Si tú le estabas diciendo que era guapa, que te atraía, todo lo que le dijiste, eh, sino todo al revés. Pues mira, ¿sabes qué? Pues ni que estuvieras tan buena. O sea, o sea, Aguanta, pero, pero te das tu taco, la verdad. Mujer vieja, guanga. No sé. Todo lo contrario es lo que es lo que yo haría, pero no sé, no sé qué tan bueno sea involucrar a la suegra o a tu mamá, Carla. Pues es que no sé ya que le haya dicho. Mejor vamos a marcarle y así nos enteramos y ya en base a eso, pues ya le seguimos la, la broma. Ok, bueno, vamos a marcarle y entras tú, Víctor. Va. En caso de que, pero tú ponte lista, Carla, porque si vemos la situación también te involucramos a ti, ¿ok? Sí. Vamos a improvisar un poquito. Así que marcamos, señores. En directo desde el Panda Cruz, entre las bromas, en el panda show. Las bromas en el panda show. Claro, música. Mm, bromas, excelente. Esto sí está heavy, ¿no? Más Víctor. Cambia de tonito, antes eras muy amigable y ahorita preocupado Y Gandaya. Bueno ¿Qué pasó suegra? ¿Qué pasó? Buenas noches, ¿no está por ahí la cata? ¿Qué pasó? ¿De qué suegra? Pues sí, del problema que hay ahorita Ah, pero lo tengo que platicar con Erika suegra, digo... Con mucho respeto, no, no se no, involucre. Nada más fácil. Que... El teléfono, en su momento, escúcheme, por favor, en su momento, yo platicaré con usted, Este, pero aparte no es la vía para mí. Yo voy con usted y platico con usted y, y, y mi suegro, no se preocupe, pero ahorita quiero platicar con Erika. No, pero no se, que... no se involucre usted de momento, suegra, por no, favor. Es eso que sí no, lo no no, me involucro, me involucran ah, no, ustedes. Te no sí. no diga, ah, pues ah, diga ah, mire, sencillo, suegra. Sencillo, volteé con Erika Dígale, a ver, aquí está el teléfono Habla tú con él, a mí no me metas ahorita Él ya me dijo que va a venir a hablar conmigo y tan tan ¿Por qué, Víctor? ¿Por, ¿Eh? ¿Por qué no le dices? A ver, sí, dices, pues a mí Yo soy la más indicada ¿No? ¿Por qué, suegra? Porque yo soy su mamá Pero el problema es con Erika, sugra. digo ah, ¿sí Si que Erika tuviera, si tuviera a lo mejor Cinco años de edad todavía Pero ya es un ¿Mamá? adulto, ¿no? Mamá, ¿Mamá? mande ¿Sí me escuchas? Ya te dijo lo que hizo este pendejo. No, hija. Pues se metió con Erika. Qué, qué poca de veras, ¿eh? Y a mí un día yo platicando con él, él me dijo, eh, "Jamás, jamás sí, en la mamá. vida ¿Sí? yo haría no me una hablando cosa por así. teléfono." Ay. No. ¿Y qué te dice sí. Erika, mamá? Que no es cierto y que no la involucre en eso, que por qué dice esas pendejadas. Yo los ella se me insinuó, o suegra. ¿Y por favor, tú no ¿Sí? eres un... Sí, suegra, pero pues digo, finalmente la carne es débil, ¿no? Usted lo sabe también. Entonces, no, fíjate que bueno, no. Uno, uno se deja llevar, ¿no? Pero bueno, este, ella fue la que se me estuvo metiendo y pues la verdad es que ya no me quedo de otra. Sí, Víctor, ¿y yo qué? Mm. ¿En dónde quedé? ¿Dónde sí, está que ¿Me juraste? Sí, Carla, pero digo, finalmente tú tienes que conocer a tu familia. Digo, no es que quiera yo hablar mal de nadie, ¿no? Pero... Pues sí, este problema sí. está, es por ella Pues sí, pero tú ¿Dónde está pero el amor digo, que me juraste? Digo, y también también ¿Y que ni siquiera te mi involucra hermana? O sea, pone, pone a tu mamá de por medio No, o sea, no, no, es bueno. que a, a mí me, lo, me comentó ella Dice, yo no quiero pedos de esa magnitud Y menos diciéndole a, eso a mi hermana Imagínate mamá, te lo juro por Dios Que no es cierto ah, Mire, ¿Y por, qué, ¿Por qué no tiene los pantalones y te los habla ella? ¿Por qué te pasa a ti? ¿Por no, no porque lo yo tengo ella? tengo la el derecho de saber Sí, suegra, no, pero, pero en su pero momento se le no platicará no Ahorita ella, ¿por qué no va la cara? ¿Por qué la tiene que anteponer a usted? El problema es de ella, no de usted Ay, mira, Víctor, así muy preocupado, ¿no? Mm. ¿Y ¿Cómo me viste no, la cara? No la no. No. A, ver. a ver, espérame A ver, este, ahorita vamos para allá ¿A dónde? A, dónde? a tu casa No, no, vamos suegra, a Pásen, pásenos a Erika Ahorita esperan bueno ahí vaya ahorita voy para allá. A ver no sí, tome decisiones ahora espérese páseme a Erika. Soquito toloqui no manches. Oh, ¿Y ahora quién podrá defendernos? Ok, bueno, vamos a marcar, vamos a marcar. Ya, ahí la vamos muy bien, pero Pepina y obliguen. Y, y que, que ya entre Erika, o sea, esto ya se está redondeando, padrísimo. Sí, que entre, entre Erika, que entre. Erika? entre, Erika? entre Erika? ¿Piden, piden que o exijan que entre Erika. Vamos bajo la misma tónica. Sí. yo a morir, ya lo termino. Che. Sí. Y haces lo que te dije, compadre. Revierte, sí. Bueno. ¿Qué pasó, Cata? No, güey, ahorita voy para allá nada más que Pero antes de ir. Voy a pasar a por mi hermano. No, no, no, para que te calles el chapito de mierda que tienes, culero. Escúchame, y que esas güey. mamadas no se hacen pendejo. Vas y chingas a tu reputa madre. Así me querías conocer, ¿no? <risa> no <man. risa> Queríamos que reventara la broma y que si reventó. <risa> oye, oye Víctor ¿Alguna vez tu cuñada te había recordado a tu mamá? Sí, jugando varias veces. Pero esta no fue jugando. <risa> Pero yo la aguanto. No y aparte la... dijo, rechiflas a tu flauta. ¿Tienes flauta? Sí. <risa> no, te puede, no te puedes quejar este, te estamos haciendo una broma de su rating ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿cómo creen que ahorita que le digamos a, a Erika que es broma, cómo crees que reaccione, Carla? Viene enojada va a no nos habla. No lo sabes. ¿Tú, Víctor? Me lo va a volver a reventar, pero se va a reír. ¿Sí? <risa> sí. Hijo de Calimán, ¿cuánto tiempo llevan ustedes de conocerse? Seis años. ¿Seis años? Ajá. Oye, Carla, tú querías si en realidad pasara esto que fuera verdad? ¿Cómo eh, reaccionarías? Ya no puedo decir este, nada malo. No puedes decir <risa> nada malo. Ok, vamos a ver cómo entra el asunto. Entras tú, este, Víctor, y te sí, bueno. voy a dejar línea abierta. Carla, por si necesitas entrar. Ay, Dios. Más Víctor. Sí. Cuando considere, dice cómo sigue el pan Hoy sí. Dios no contesta Bueno Segra, ¿Qué cosa? ¿Me pasa Erika, por favor? ¿Sabes qué? Ya vamos para allá Ya, vamos, ver, ya voy sí. Sí, está bien, en señora. camino con Ramón Está bien, ¿me la puede comunicar, por favor? A ver, déjame ver Porque está abajo esperando el el que, que venga Ramón Ah, un favor, so, te bajen el teléfono, es importante que me conteste, por favor, Sagra. A ver. Uh -huh. No, o sea, ¿no está usted con... Eh, ella con usted? Segra. ¿Qué Vargas quieres? A ver, nada más te voy a hacer una pregunta, pero quiero que seas honesta y aquí está Carla escuchando. ¿Qué quieres? Dime cómo se escucha el panda show. A huevo, culero. No, no, no, no, no, Tranquila, chaparrita No, güey bueno. Esa grabación, tú la hiciste, güey. La calma, te ¿Cuál grabación? ¿Cuál grabación? Hice? Ya ves, güey, ya ves. Dame, ah, va da un poquito sí, para sí. que veas. Oye, ya hasta involucramos a tu mamá en esa broma. No, y está todo no, preocupado. no, güey. ¿No que no ibas a caer nunca, Erika? No, pero, pues, <risa> pero sí te la bañaste. Muy mi chava. Ay, pero pues ahorita sí. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Erika, con esta bromita? No. ¿Mm? <risa> Ninguna, ninguna. Ah, y ahora resulta que estabas muy tranquilita, ¿no? Nada más me hicieron raquete, emputar. Oye, que originalmente no estaba involucrada esta tu hermana, Carla, pero obviamente. Tuvimos que imprimirle más y más y más. Sí. Pero bueno, Víctor es el que te hizo la broma, Víctor. Sí, panda, es que sabes que si tú me lo hubieras hecho si te hubiera reconocido. Pero bueno, mira, de todas maneras te dimos una muy buena ensartada. hubiera sido de una de que hizo de qué forma. Pero súper <risa> ensartado, <risa> todo pata. Que muchos dicen que no van a caer en las bromas del Panda Show y aquí está la muestra. <risa> sí, chale, nada más porque, porque no hablaste tú. <risa> bueno, para que veas que le hicimos Pero bien. ¿qué tal, eh? Ya iba yo con mi hermano y con mi mamá. Oye, a la... y lo que le dio veracidad también que haya entrado Carla que su llanto no lo creí verdad pero bueno me tenía que escuchar enojada bueno caro, todo lo que digas será utilizada en tu contra Carlita qué está tu hermana qué le dices mija qué, no, qué cabrones ¿eh? qué cabrones eh pero bueno Sí y sí si me la aplicaron y bien te dijimos que ibas a caer redondita redondita redondita órale ¿Sí? te quiero mucho ya sabes yo también fue una bromita este posparto ¿eh? para que se aliviane y tu hermano. no lo bueno que no tengo ya hijos porque puta bien, que tengas una linda noche gracias panda igual te amo mucho cuñada muchas gracias Le, te, te mando un beso mi hija. te mando un abrazo compadre y bueno espero que hayan disfrutado su broma ok muchas gracias, y gracias los dos como se oye el panda show. ¡A toda Hola, el -a -show. -a -show. Recuerda suscribirte a Los Panda Podcasts Buscalos con picante y sin picante Más bromitas tengo, Enrique ¿Qué obole? ¿Qué haces? Pues nada, aquí sí quiero hacerle una broma a mi hermano Órele, pégase bien la boquita de la bocina Platícame, ¿cómo se llama tu hermano? Se llama Jesús ¿Qué bromita para Jesús, Enrique? Ah, mira, lo que pasa es que yo me llevo a mi hijo a trabajar los sábados Trabajo con él en un camión de basura Ok y Mi hijo se cayó y Pero... se fracturó el pie Oye, ¿pero cómo se cayó del camión, Platícame. Es que iba en el estribo. De los camiones de basura, de los de las ajá. esquinas, de los camionzotes, todos cochinos. Sí, sí, sí. Ándale, de esos. Oye, oye, y se cayó. ¿Y qué edad tiene tu chavo? Diez años. ¿Diez años y lo llevabas en el estribo? Sí. ¿Cómo eres tarima, pendejo? <risa> ¿Y se fregó el pie? Sí, se lo fracturó. ¿Y luego? De hecho, le pusieron clavos. Los clavos me salieron en siete mil pesos. No manches, entonces, ¿en serio? Yo lo, Ajá, entonces yo lo que quiero... Es que le hagas una broma a mi hermano Porque es bien codo, pero codo, con ganas Entonces quiero que le saques un pedazote Pero un pedazote de aquellos. ¿Y cómo eh, quieres que eh, se lo saquemos? Ah, mira, que te hagas pasar por el papá de mi esposa ¿Cómo se, se llama? Se llama Roberto ¿Tu señora se llama? Ah, este, Janet ¿Y yo soy el abuelo de? Luis Ángel Entonces quiero que, que tú le digas Que, que, que pues ya discutiste conmigo que porque el niño no ha recibido la atención que se debe y que él no ha puesto nada de, o sea, monetaria, económicamente, pues. ¿Quién ha pagado todo lo de los clavos y todo? Este, pues nosotros conseguimos prestado Y yo le voy a decir que yo puesto una lana como el abuelo. Ajá, y que pues, que estás enojado, estás indignado porque estás apoyando a tu hija y que y que pues que cómo le vamos a hacer que si no va a aportar nada o qué y quién autorizó o por qué llevaron a tu hijo ese día a trabajar ahí al camión te ah, lo pediste tú de favor a, a Jesús no, él te, te dijo tráete que, al chamaco qué onda no no no lo que pasa que pues eh, es que él siempre había querido ir conmigo entonces pues uh -huh. yo le dije que le estudiar, que estudiar y que le echara ganas y lo iba a llevar para que se distrajera y que pues, para darle unos un dinerito para que Que, que, o sea, viera lo que cuesta ganarse el dinero y, y aparte pues como una distracción para él. Ajá. Ajá, no, o sea, no, no no hubo explotación ni nada. O sea, no, nada más lo llevaba los sábados, los fines de semana. Y este, pues sí, pasó ese accidente de que se cayó y se fracturó se el pie izquierdo. So, vale. Bueno, ¿qué te parece que estás ahorita tú en tu casa? Hay una discusión entre tu, tu esposa. Yo voy a hacer el... El abuelo, el papá de Janet y dice, eso es que estoy aquí con don Roberto, vino a la casa, vino a ver mi hijo, porque obviamente le pediste otra lana y que yo te pedí que quiero hablar con Jesús, porque obviamente yo no lo conozco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes no, no qué? Está, está aquí no. mi suegro, este pues quiere hablar contigo, ¿cómo es posible? Papá, que, que no apoye. Y ya tú me pasas la bolita y yo me aviento la broma, ¿de acuerdo? Ahora órale ya. Recuerda, tienes que darle credibilidad al asunto. Sí, sí, sí. Listo, señores, en directo desde el Panda Cruz entre Las bromas se en del Panda Show. Mmm, bromas. Pandita, ya no me hagas de ir. Porque me hago de la puti. Ya tengo 62 años. Pero me gustan tus bromas. Están muy divertidos. Gracias, Pandita. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Sí, Excelente. Es conmigo. Trueco ese desgraciado. ¿Qué no Bueno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Ah, qué bueno que no, estás Janete, despierto. Oye, ¿tú te ¿tú te crees? Lo dije. Yo te ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Un... Que mi, mi una, sí, como que se pusieron medios flamencos acá. No, no, no. ahora qué pasó? Pues es que no viene su papá de Yanel y, y dice que, pues, que sí, no pone nada de lo del niño y acá. Ya que, que, que ¿cómo es posible que no, nada más esta Yanel y yo hemos no, este, corrido con los gatos? Y y capo, que capo con nosotros? Vamos, el dinero como como El dinero de los clavos. Ajá. Eh, pues sí, como que se puso medio flamenco. Ya hasta discutí con él. Mm. ¿Y ahora? Y este, pues no sé, ¿qué quiere hablar contigo, güey? ¿Qué tranza? No, yo, está, es, es que la verdad son chingaderas estas. ¿Cómo es posible? Es que ya también discutí, medio discutí con Janet. Y Janet, pues, en parte me da razón a mí. Y en parte a su papá. Y, pues, obvio, está entre el espejo y la pared. No sabe qué, qué onda. Eh, pues yo, pues, pues ¿qué hago, güey? Yo sin dinero también. Por eso, ¿y ¿Qué quiere? No sé, este mi sogro quiere hablar contigo. ¿con no, pues cuando, cuando quiera, este dile que, que hable conmigo, pero frente a frente o por que teléfono una no arreglo no. nada. A mí que me hable de frente, ¿qué quiere? ¿Y ¿Es que quiere, quiere hablar contigo ahorita? No, ahorita ya no. Dile ¿Y que ahorita es que ya no, a mí lo que me quiere decir de frente a frente, ¿qué quiere? Pero no sé, es que, que quiere que hablar contigo, a ver qué te dice. ¿no? ¡Enrique, ya está la llamada, ¡Enrique! ¿Cómo ves? Te lo paso, ¿no? A ver qué te Pero dice. ¿Pero para qué? qué? Esa situación? Pues ese qué te dice nada esa situación? Dame A ese, ver ese teléfono ese teléfono, por favor ¿No? A ver, ahí se va ¡Bueno! Bueno Bueno, ¿con quién tengo el gusto? Hable el señor Roberto, el abuelo de Luis Ángel Pues ¿con quién quiere hablar? ¿Con quién pidió hablar? Pues con el patrón, el responsable, el que trae el camión de la limpia El con el que trabaja mi yerno Enrique ¿Usted es el responsable del camión? Sí, ¿Por qué? Mire, aquí la situación realmente es compleja, señor. Y no sé si usted se da cuenta de la problemática de un niño, de un menor y el accidente que pasó en el camión. A ver, mire, si quiere hablar conmigo, pues estoy yo hablando. Por te, yo por teléfono no voy a arreglar nada. Mire, aquí, si la, eh, conmigo, cosa, aquí la mayoría no del damos. dinero le ha puesto un servidor. A ver, porque, porque calle, por estoy eso, hablando. Calle, se aprende a escuchar. ¡Cállese! A ver, ¿sabe qué? A Yo ver, barrendero, no estoy, hablando. Nada. estoy hablando. Estoy ah. hablando, barrendero. ¡Eh! Por favor. Y me colgó el teléfono. ¡Hijo de su pim-pum-pum! <risa> me colgó el teléfono. Vamos a marcarle, vamos a marcarle, vamos a marcarle. Un poco más desesperado, más desesperado, ¿eh? Yo te voy a estar diciendo, pues, por atrás. y ¿por qué le cuelgas, eh? Es que el suegro fue el que te prestó la mayoría de la lana. Sí. Échales amor. Échales amor, a ver si contesta, ¿eh? A mí nadie me cuelga el teléfono. Nadie me cuelga el teléfono. Situación. ¿Qué es bueno, este ingenuo? ¿Qué es este? Bueno. Bueno, Es que sí está pesado. Pues sí, güey, pero yo si sí no puedo hablar con él, ¿cómo se, se pone a gritarme? Está loco, loco que está totalmente loco. ¿Qué quiere? ¿Se está loco. Deja, deja, déjalo calmo, ¿no? Para que hable contigo. No, mira, Enrique, a no me habla así, mano. ¿A mí qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Cómo habla? Si no sabe hablar, no sabe conducir, no, yo no tengo nada que hablar con él, mano. Te tiene yo no nada tengo que hablar y con él. Es que también tenemos, se me está poniendo pesado que quiere hablar contigo. Pero así no, si no se calma, yo no le recibo la llamada. Pues déjale, déjale. Pues dile que se calme. calme, porque yo así no, no déjale. tiene ni por qué ponerse pero aquí. No puedes, pero no cuelgues, pero no cuelgues. El pie izquierdo, la tibia, fracturada, ¿cuántos clavos? Pero no cuelgues, déjale, digo. Oiga, Carajo. Pedro, Pedro, Pedro. ¿Me va a colgar el teléfono? No, no, no, que dice que usted se calme y que hablan bien. Y a ver qué... Dame el teléfono, dame el teléfono. ¿Por qué me colgó el teléfono? Porque así yo no puedo hablar, ver, con, usted. hablar. No puedo hablar con usted. A ver, vamos a hablar. Vamos aclarando las cosas. yo no puedo hablar con usted. A mí hábleme con Entienda respeto porque que yo aquí Se está respeto. tratando de mi nieto. Se mí está mí tratando de Luis Ángel. Con... ¡Este es una <risa> vieja! <puede> <risa> <¡Susurra> <El teléfono> <risa> Yo te raíz colgó, no más. Estoy en el papel del abuelo, estoy alterado. Mi nieto tiene siete cabos, hombre. <risa> Órale, vámonos de nuevo. Vamos, vamos a marcar de nuevo. Marcamos de nuevo. Las bromas en el Panda Show. Claro, Nicita. Mm, broma, excelente. ¿Qué okay, pasa? ¿Otra vez o yo? Entra uh, tú, entra tú, pero más calmado, más calmado. Ok. Bueno. ¿Me va a colgar el teléfono? Si no se calma para hablar, yo no puedo hablar Yo así. hablo de esta forma, no, no en ningún hablar momento le no estoy diciendo nada. Yo no voy a hablar así, señor. A, a mí, mí, entonces, para empezar, a mí no me grite. Entonces, a mí no me grite. ¿Cómo que? No le a estoy gritando. No grite, y a mí no me si cómo tengo que conducir ¿Eh? porque está no tratando, por se está tratando. Se está tratando de mi nieto. Por eso, a mí no me grite. A directamente no me grite. voy a tratar el quiere? caso. ¿Qué quiere? Sí, ¿Qué directamente quiere? con el sindicato, por favor. ¿Qué quieren? ¿Arreglar esta situación? Así no se arreglan las cosas, gritando no. ¿Qué quiere? A ver, dígame una cosa. ¿Usted pertenece al sindicato, sí o no? Y, usted, deben de, y deben de tener un seguro no ¿Por qué nosotros primero? Ver, ¿Cómo permite usted, usted que no un menor nada, ver, mi nieto ver, esté en el lugar no, de trabajo? Con usted no se puede hablar, no escucha señor A ver, entonces no yo, escucha, escucho. Señor. yo no escucha. le escucho Yo no me callo la boca, le escucho A ver, eh, le escucho Para empezar, escucho. Para empezar. nomás pregúntele a, su, pregúntele a su hija ¿Quién lo mandó? Para empezar ya Para secundar yo le voy a decir una cosa Yo no lo mandé llamar, para secundar Yo le voy a decir una cosa ¿Eh? Yo le voy a decir una cosa Yo no creo que lo tiré Yo no lo tiré, él fue un accidente que pasó. ¿Qué quiere arreglar, señor? Yo me paré y se hizo lo que se pudo y lo que se tenía que hacer. Sí, yo no me di a la fuga ni nada. Ahí está. Yo salí perjudicado, señor. Ahora, ¿usted que me pregunta si pertenezco o no al sindicato? Usted no es nadie para que yo le esté dando una explicación. ¿Sí? Para, usted no es nadie para estarle diciendo si pertenezco o si no pertenezco. ¿Qué es lo que quiere concretamente? ¿Qué es lo que quiere? Ya puedo hablar, lo estoy dejando ya puedo ¿Qué hablar. ¿Qué es lo que quiere? A mí dígame... Para empezar, no me grite ¿Ya puedo hablar? ¿Eh? Para empezar, no me grite A mí dígame qué es lo que quiere ¿Ya puedo hablar? Si me va se va a dirigir conmigo, bien lo escucho Si no, mejor le cuelgo otra vez Y ya no le vuelvo a contestar Las veces que usted cuelgue, las mismas que le voy a estar marcando Pues cuelgo y dejo descolgado el teléfono Porque y si, a se trata, si se trata de quién tiene más huevos ver, de, eso, de eso realmente me sobra Ay, A no, ver, pues a mí peor, señor Dígame. Y mire, y ¿quién? mire, si va a empezar así, con grosería vamos en ningún momento andan... lado, le he dicho ninguna Parece vez usted vieja, entonces el sindicato ¿De qué o okay, qué? Le... ¡Ya me colgó el teléfono! Me ¡Ya me colgó el teléfono! Este... Parece el sindicato Pero de costureras, me Lleva. <risa> Uy, <ya. risa> Vamos de nuevo, Andrés Voy a marcar otra vez Vas tú o yo? Vas tú o yo Este Enrique Enrique, tú hoyo tú, tú, tú, tú Pero exígele que me ayude Con lo de los clavos Línea claro, ¿Y no? ocupada Hijo de... Ya dejó descolgado de el teléfono ¿No tiene teléfono celular? Sí Ok, no. venmelo dando es... Y augusta, por favor. A ver, vamos a anotarle, a ver quién se, casa? ¿Quién se cansa mal. <risa> la bronca es que después ya pague su celular y obviamente ahorita ya descolgó el teléfono. Pero yo quiero exigir porque mi nieto se le rompió el menané y la tibia. Le no, pusieron no, cabos como si fuera levantando la choza. No es posible, carajo. Tuyo, tuyo, tuyo. Yo, yo, yo. yo, Pero, yo, yo Ayúdame, mi suegro está bien entiendo de una persona de edad está bueno bueno qué pasó Mira, bueno, bueno, me salí tantito al patio este este está así como que, que, que dice que dice que no que no ha visto nada de tu parte que no me has ayudado que no a ah, chingar claro, a ver espérame. a ver en que, a ver a ver ya ya la neta ya mira, ese güey se está pasando de pendejo güey eh, a mí que no me habla así ni que se esté pasando de verga ah, sí. yo te voy a decir una cosa mano Muy chingón el pinche viejo pendejo, ¿por qué hasta ahorita se para? ¿Ya cuánto tiene el niño? ¡Oh, Dios! ¿Por qué, ¿Por qué hasta ahorita está ladrando? Ahora, me, me está echando la bronca a mí, güey. No, no nos hagamos tontos, Te lo voy a decir derecho. Ya yo me no he callado. Pero lo, lo principal que te dijo, Memo, es la verdad. La pinche bronca se resulta, güey, de, de que, el que la que te lo mandó para andarte cuidando. Que no te fuera así con Lupe fue Janet, man. ¿Eh? A mí me llevaste, mira, yo no, yo no te quería decir nada. A mí me llevaron una pinche bronca y yo por cuate me he aguantado, man. Ese güey no se quiera pasar de pendejo, güey, ¿eh? La neta. Yo nomás te digo una cosa. Ahora, el güey dice que eh, eh, hoy hoy nomás, ¿cómo se pone el hijo de su chingada madre? Ahora, lo que me está diciendo, güey. Oye, güey, pues si tú viste ahí al momento cuánto tuve que soltar de dinero. Sí, sí, oye, mami, sí. Pues, sí, pues y, si a no, mí ¿quién me va a reponer? No, pues, es sí. que no mami. Está loco ese güey, ¿o qué? Pues, sí, ahora, yo, ya, te ya, dije, ya yo te este. dije, espérame, yo te dije, yo te voy a echar una mano. Yo la neta ahí no te pensaba dar tampoco mucho güey, acabas de ver lo que el pinche accidente que tuve con la, la pinche bronca de lo del carro, man. El, el, el, el, el al domingo que estuvimos con mi jefa, güey, por eso ni hice tanta fiesta de estar compra y compra, porque ya no tenía dinero y por eso me vine, man, eh. Y ahorita ando, ando mal, ahorita ¿sí, ahora qué quiere ese güey, ahora ¿qué, qué al que le importa? si trabajo, ¿sí, que, que pertenezco a alguien si ¿Sí, güey está loco, qué quiere, no sabe ni cómo están las cosas. Este ya ya este ya lo calmé un poco que quiere hablar ya bien con No, el... no, no, no, no, tira, disculpa, no lo voy a agarrar la la la la la tanto con él también para no, que me lo me no. a mí, para que No, mano, no porque también que, oye, me también ya me está insultando, que muchos, él tiene muchos huevos, que parezco vieja, pues que chingue a su madre, a ver si tiene huevos, güey, pues que me venga a ver de frente. Yo le dije desde un principio, yo por teléfono no arreglo nada, por eso, ¿eh? Pero le, le faltan falta que me ¿le le falta falta huevos mal. para hablar de frente Ya estoy más tranquilo, Enrique ¿Eh? Ya puedo hablar frente, ya, ya está ¿Eh? más tranquilo, mira. nada más cálmamelo más, güey Porque conmigo se está poniendo así de acá Oye, mano, no. hora, ahora dime una cosa, güey ¿Está briago No, no, no, no, no. Oye, no, mano, pero no, ve es que como se si, pone no, yo, yo ni una pinche grosería le he dicho vamos a sí, a bien, Ya, ya, ya, ya Vamos con muchos pinches no, tranquilo, huevos claro. Por eso dice que ya va a estar más tranquilo Por eso dice que a estar más tranquilo Bueno, bueno, bueno habla don Roberto, Jesús. Sí, dígame, señorita, le, le voy a hablar como usted se merece, ya muy calmado, oh. tranquilo, como usted se merece y como usted quiere. Oh, pues nada le parece. <risa> <risa> no, que la canción? Si le hablas golpeado, golpeado, si le hablas tranquilo, tranquilo. Oye Enrique. <risa> Oye, ¿te diste cuenta? Le hablé muy tranquilo Le hablé muy calmo Oye, cuando le digamos que es broma, que se me hace? Que se va a dar una muy buena enchilada Ajá. Sí. Sí, Oye, dime una cosa, ¿Tú, ¿tú dependes al 100% de este trabajo? Este, lo que pasa es que yo trabajaba antes en otro lado uh -huh. Y, me, y me, me, o sea, dejé de trabajar ahí Y fui con él Pero, o sea, estoy temporalmente. No estoy he hecho por mucho tiempo. Oye, ¿y si le renuncias? Pues no, Habla no le afecta. Ok. Este, si le dices que tu suegro obviamente se enojó, se desquitó contigo, te dio unas santas cachetadas. <risa> obviamente el suegro ya se fue, ya no voy a poder entrar como suegro porque me va a dar cuelguí, ¿ok? Ajá. Estoy viendo cómo hacemos esto un poquito más grande. O sí, sea, ya sí. te dio unas cachetadas a ti. Este... ...y que va a ir directamente con el sindicato... ...que tú no quieres problemas... ...y que pues ya no vas a volver a ir ahí... ...y que pues vas a apoyar a tu suegro ...digo pues a ver de qué forma podemos terminarla... ...digo tú conoces ahí un poquito más la situación... Y ya le dices cómo soy el Panda Show, ¿ok? Órale, pues. Listo, vale. marcamos las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Saludos, panda, desde Bahía de Banderas, Nayarit. Todas las tardes te escucho al manejar el carro trabajando de Uber in Driver. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Claro, música! ¡Excelente! Ya no está el suelo, Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Este, oye... No manches, aquí acaba de valer gorro todo. ¿Por qué? Nada, ah, pues se puso bien acá el suegro, güey. Ya nos, nos dimos dos, tres trenzones acá y dos, tres patadas y ya se metió el, el hermano de Yaner de y todo, güey. No, pues que no mames, güey. Pues a mí, como me está hablando ahí, pinche mamón, ahí estoy calmado pues sí, y como dices. Pues ahorita yo ya tengo la bronca encima, güey. No manches. Pero yo ya, que... me, ya me puse unos trancazos con este, güey. Pero yo, <ríe> ¿qué quieres que haga, güey? No no oye, güey, pues a ti se te dijo también, ¿qué haces ahí, güey? Es pinche terco, no mano. Saliste de Guatemala y te fuiste a meter a un pinche cochinero peor, hermano. Sí, sí, güey, pero pues no manches, ve, ahorita ya todo lo que pasó, güey. Pues bueno, por eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieren, güey? Salte, no sé, vete, wey, pues, vete para no. la casa de mamá. que está ahí? Abso, ahorita aquí ya no pasan camiones, güey. Es que estoy hasta acá, hasta en No manches, no manches. Aquí ya ya valió gorro lo que le dije ahorita a Yanet. Y Janet ya está, sabes que está con que sí se sale y que no. y No no, no sé ni qué hacer. Ahora hasta mañana, a ver si... te a ver, mañana platicamos, ¿no? ¿Qué pedo? A ver, ¿qué es? Mira, güey, mañana platicamos, güey. Si quieres, llévalo. Ya tengo rápido rápido la solución, güey. Rápido, me que quiera. Así. Y sin sí, y sin pinches broncas, este, mano. ¿eh? Dice, dice ¿Eh? que, dice según que sí conoce un abogado y que va a ir al sindicato y que no sé qué. Mira, que haga lo que le... Era. Ay, güey, ya me dio toques, ¿no? ¿Eh? Ya, mira, a mí que haga lo que quiera. Mira, ¿qué quiere? ¿Dinero? ¿Quiere dinero? Va, güey. Yo, yo, yo te... yo te, Y te lo voy, te lo voy a cantar derecho, güey. ¿Ya para qué? ¿ Nos hacemos pendejos, güey, ¿eh? Ya ya mi son, son pinches mamadas, güey. ¿Quieren dinero? Va, güey. Yo, yo te voy a dar dinero y no te voy a dar mucho, güey. Te doy la mitad, güey, pero te lo junto de tu sueldo, güey. Dejas de ir a trabajar para yo juntar el dinero, te quedas con tus pedos ahí, con tus, con tu raza, junto la lana te presentas y te doy tu lana, güey, porque ustedes no están viendo, güey, lo, lo que yo te estoy pagando semanalmente, güey. No, no están viendo eso, güey, que es una pinche ayuda. Yo el trabajo, los, cuando tú llegaste, güey lo sacaba solo con Daniel, güey. Sí, y yo sí. me estoy portando cuate, güey, y ustedes no están viendo eso. Ahora, el wey. pinche pedo, ¿quién me lo llevó? ¿Quién lo oye, mandó? Wey. ¿Quién oye. lo mandó? Y ese güey es lo oye. que no entiende, y ese güey es lo que no quiere oír. Ahora, imagínate, güey, y tan fácil le tapo el hocico. Oye, no pero nomás pero era el tanque, güey, me mandaban hasta otro, a, me, llegaste a llevar a otro pinche chamaco, güey. No, mano, no, escúchame. yo ya no quiero. Ya no quiero escúchame, pedo, eh. escúchame. Te estoy oyendo. Es que me dijo ahorita antes de que se, antes de que se fuera, me dijo que te dijera algo, güey. ¿Qué? De cómo se oía el panda show allá A en toda la máquina, pitufín <risa> ¿Qué onda Jesús? Estás en las bromas del Panda Show. ¡Qué eres, puta, madre. ¿Qué onda Jesús? Oye, eres todo una bebé, eres todo una bebé. La verdad de las cosas es que no, no se vale que te pongas así, chavo Te digo una cosa, te digo una cosa. pasa, Valer Gorro? Estás hablando con el suegro. Jesús joder no manches Oye y sabes qué, mañana que vayas a la chamba y sabes ¿sabes qué te van a decir todos los compas de que limpia? no mames que pucama lo que es no tener que hacer güey. no mames te pasaste de pendejo wey. no mames eh. Oye, Eduardo, pues, te trataba que te enchilaras para darle sabor a la broma. ¡Sácate ¿sí? no, por allá que la fregada, güey! ¡No todo es que te oyeron todos, güey! ¿Eh? ¡Te oyeron todos! ¡No, mames! ¡Sácate por es allá, güey! ¡No, mames! <risa> No, no manches, eh, te pasas broma. desde lanza, güey. Sí, pero pues no mames, güey. Y, y a ver cuándo nos vemos, a ver si todo lo que me dijiste me lo dices de frente. Ah, ¿eh? Tengo y me sobra, fíjate. No manches, te, re, que te pasas desde lanza, puta madre. Oye, ¿eres, eres calentón, ¿verdad, Jesús? No, pues ya ves que todo tardé para. Encenderme cuántos meses les colgué. Oye, oye, pero cuando te, te dije barrender... <risa> y, y cuando entré calmado y te dije, te voy, te dije, señorita <risa> Oye, fue una bromita de limpia, fue una bromita de... Limpia. Fue una broma en buena onda. Dile, ¿por qué le hiciste la broma, Enrique? Nada más para hacerlo repelar que hace como él. Eh. <risa> Un abrazo, Jesús. Dale, pues. Y cuando órale. le pongas el Panda Show, te acuerdas y dices, ya me hicieron mi. <risa> <risa> Nos vemos, buenas noches. Bye bye. Enrique, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. Panda Panda show. show.